Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Llueve en Elche en este miércoles 23 de marzo de 2022. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Saludos, pues tendremos lluvias moderadas o localmente intensas. El viento también será fuerte de Levante. Según la predicción de nuestro hombre del tiempo, alcanzaremos una máxima de 14 grados. Es miércoles central de cuaresma. En este día recuperamos una tradición. Les Belles de Serra, tras dos años sin poder celebrarse, por culpa de la pandemia. A pesar de la lluvia, el jurado dice que está dedicado y bueno, que va a salir a la calle con paraguas en mano para visitar a una docena de muñecos con sus críticas sociales y políticas para elegir a los mejores ninots del concurso. También abordaremos en nuestra tertulia con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano el futuro político del concejal no ha escrito Eduardo García Ontiveros tras salir esa sentencia que avala su expulsión de Ciudadanos el cierre de uno de los mayores aparcamientos en superficie del barrio de la Zapatillera, las movilizaciones de protesta contra la subida de los precios de la luz, carburantes y alimentos o el inicio de una nueva edición de Futur Moda, la Feria de los Componentes para el calzado, son temas de esa tertulia y algunas de las noticias que les contaremos en este día, en el que además el equipo de Gobierno dará a conocer... Las actuaciones a emprender para solucionar los socavones del barrio Porfirio Pascual y en el que se va a inaugurar, si la lluvia lo permite, la calle Profesor Eduardo Vaquero, en homenaje al conocido y querido profesor de filosofía fallecido hace tres años en el incendio que se produjo en su vivienda. Antonio Bazán, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmaría Alonso. ¿Fue tu profesor de filosofía? No, yo primero iba por matemáticas y además mm. yo estuve en Carrus. era de los de Carrus. Vale, él estuvo en varios institutos, pero aquí en Elche evidentemente eh, marcó, sí. dejó huella con su voz profunda, que nos metió la filosofía muy adentro en el Instituto La Asunción. Pero hoy, además, 23 de marzo, hay que felicitar a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. ¿Y tú sabes, Antonio, por qué? Sí, hoy el día de la meteorología... Pues sí, Bordonado lleva 14 años contando el tiempo aquí en Teleelch. Y se nos ha hecho imprescindible. Su trabajo ha sido reconocido por muchas entidades públicas y privadas, ya que nos saca de apuros en muchas ocasiones y a él le dedicamos la canción que estamos escuchando, el parte meteorológico de Joaquín Sabina, porque Antonio te lo imaginas, a Bordonado solo le falta coger el trombón. ...y cantar como Sabina. Yo creo que más o Así menos lo hace. Paras de ...hielo en tus venas, y en tu paño el un mar que se sofoca. ...te auguran las antenas, que harán falta cadenas... ...para subir al puerto de tu boca. Es arte es desatar un huracán... Que suba en el termómetro el mercurio, algunas nieves dan, calor cuando se va, fundiendo entre el desierto y el diluvio. A, E, I, O, U, a mi boda fueron todas menos tú, Torre, Mi, Fa, Pues bien... Cuando pasan tres minutos de las siete de la mañana, en nuestro sumario destacamos varias de las noticias que vamos a contarles. Hasta las diez de la mañana, por ejemplo, la sentencia del juzgado de primera instancia número dos de Elche, que ha desestimado la demanda del concejal García Ontiveros contra Ciudadanos por su expulsión. Ahora, nada más conocerse este fallo judicial, el partido le ha reclamado ya al edil no ha escrito que devuelva su acta de concejal para que pueda conformarse correctamente el grupo municipal liderado por Eva Crisol. Así que estaremos pendientes de la respuesta del concejal porque no sabremos si habrá dimisión o va a continuar con su acta de concejal. Nos ha convocado a los medios a una rueda de prensa mañana jueves. Dice que hoy no habla. También le contaremos que el alcalde de la ciudad, Carlos González, ha anunciado que se van a destinar 5 millones de euros para poder hacer frente a la crisis energética en el municipio. Invertirán ese dinero en el refuerzo de ayudas a la emergencia social, como el pago del recibo del IBI para que se llegue a fin de mes y a más hogares, la reactivación del sector comercial y la entrega de bonos. Además, supongo que los conductores ya lo habrán notado, se ha vallado el aparcamiento en superficie del barrio de la Zapatillera porque han comenzado los trabajos para devolver este solar a su estado original. Fue un huerto tradicional de palmeras, conocido como el Or de Rastoy. La actuación cuenta con un presupuesto de medio millón de euros procedentes de los fondos EDUCI. Y de Futurmoda hay que hablar, porque hoy abre sus puertas en IFA, su edición número 47, y lo hace... Con la esperanza de sobrevivir a una crisis que golpea a un sector castigado por el incremento de precios y la escasez de materias primas. De los 220 expositores participantes, un 30% son internacionales, el resto de aquí nacionales. El conseller de Economía tiene previsto inaugurar a mediodía la principal feria de los componentes para el calzado del país. Y lo hemos dicho al principio, hoy, miércoles central de Cuaresma, recuperamos tras dos años sin celebrarse les belles de Serra, siempre y cuando la lluvia permita al jurado hacer su trabajo, evaluar la docena de muñecos con sus críticas satíricas que se han presentado a esta edición. Como novedad se ha creado una categoría más, la de particular, a la de particulares y centros educativos se suma ahora la de los comercios y empresas. Hablaremos de deporte, pero no solamente del Elche Club de Fútbol, porque en deportes el taekwondista Raúl Martínez ha vuelto a subir al pódium en un campeonato internacional. Ha conseguido colgarse la medalla de plata en el Open de Bélgica del pasado fin de semana. Además, para hablar del Elche, Paco Gómez nos hablará y nos contará que el Elche sigue esperando la respuesta del comité de competición. A ver si evita la sanción contra Johan Mojica por ese supuesto insulto al árbitro.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 En Telelch Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues cuando pasan ocho minutos de las siete de la mañana. Vamos con nuestro relato informativo de hoy, de esta jornada del 23 de marzo. Algo más de dos años ha tardado en llegar la resolución judicial sobre el futuro político del concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros. La justicia ha desestimado su demanda contra Ciudadanos por su expulsión. Ahora el partido le ha pedido que dimita y devuelva el acta de concejal al Grupo Municipal de Ciudadanos. Ontiveros ha convocado para mañana jueves una rueda de prensa en la que nos dirá si abandona la Corporación Municipal o continúa. Y el aparcamiento en superficie de Lord de Rastoy se ha vaciado ya de coches y se ha vallado con motivo del inicio de los trabajos de recuperación de este solar para convertirlo en el huerto de palmeras que fue en un pasado. Nos da más detalles de esta actuación urbanística que contará con medio millón de euros nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los trabajos para recuperar el huerto histórico Hort de Rastoy han comenzado y se prevé que finalicen en septiembre. Este nuevo pulmón verde para el barrio de Altaví se recuperará el huerto histórico de Palmeras con su morfología tradicional. Aprovechando las actuaciones, también se renovará su entorno. En ese sentido, los trabajos han empezado en lo que era la antigua fábrica de calzado de Facasa en la avenida de Candalix, pero se actuará en unos 5.000 metros cuadrados en ...entre dicha vía... ...y la calle Martín... Torres. Según la edil de urbanismo, Anaravid se urbanizará parte de la calle Antonio Antón Asencio, se mejorará el alumbrado público y las aceras del entorno, además de construir un carril bici entre las avenidas Candalix y Juan Carlos I. Para el conjunto de actuaciones se han destinado cerca de medio millón de euros financiados con fondos EDUCI y, según Anaravid, cumplen con los requisitos de la protección del palmeral como bien de interés cultural. Una actuación incardinada en la estrategia DUSI, cofinanciada al 50% entre el Ayuntamiento y la Unión Europea, y que persigue la puesta en valor del patrimonio y la regeneración urbana, mejorando también el alumbrado público y las aceras del entorno. El proyecto prevé también la construcción de un carril bici. Se va a actuar sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados, con una inversión cercana al medio millón de euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Pues ya lo sabemos, por desgracia, las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania ya se han dejado notar en nuestros bolsillos con la subida del precio de la luz, carburantes o la alimentación. Y para dar respuesta a esta situación, porque de momento el gobierno de Sánchez no aprueba medidas urgentes, el gobierno de aquí, el gobierno local, ha anunciado un primer paquete de 5 millones de euros para ayudar a las familias, autónomos y micropymes. Nos da más detalles. Marga García, buenos días. Buenos días, Ross. Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania ya se han dejado notar en los bolsillos de los ciudadanos con la subida del precio de la luz, los carburantes o la alimentación. Y para dar respuesta a esta situación, el gobierno local ha anunciado un primer paquete de 5 millones de euros para ayudar a las familias, autónomos y micropymes, una cantidad que procede del remanente de tesorería y que se destinará a subvenciones para el tejido empresarial, el refuerzo de ayudas a la emergencia social como el pago del recibo del IBI para que llegue a más hogares, la reactivación del sector comercial y la entrega de bonos para compensar el aumento de los costes de la energía. El Gobierno local trabajará de forma conjunta con colectivos implicados para perfilar las bases de estas ayudas con el objetivo de simplificar los trámites y que lleguen cuanto antes y a más beneficiarios. Pues precisa, precisamente fue el alcalde, Carlos González, quien anunció estas ayudas ayer en Rueda de Prensa. Lo escuchamos. De dar una respuesta desde el nivel local a las consecuencias económicas que la guerra está teniendo en nuestro tejido económico y también en las familias de nuestra ciudad. Eh, vamos a hacerlo de la mano de los agentes sociales, vamos a convocar a los agentes sociales, vamos a mm, dar forma a estas ayudas, a estas líneas de trabajo, eh, como consecuencia de la negociación y del diálogo social que consideramos que es fundamental a la hora de definir y de perfilar ese conjunto de ayudas, Y Compromís llevará al pleno del próximo lunes una moción para exigir al Gobierno que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la electricidad ante la subida insostenible de la factura de la luz. Piden un cambio del sistema de precios vinculado a los miembros de la unidad familiar, los ingresos y condiciones de vulnerabilidad. Eh, escuchamos a Esther Díez, la portavoz de Compromís. Is een directe directe, die ze proponeren is dat ze verbinden met de leden van de familiar, ook met de die deze families hebben en met de condities van de die ze hebben. Een model persen dat al bij andere Europese landen zoals in het geval van en dat we dat het zou kunnen helpen om een directe reactie deze situatie, omdat de situatie requere. de hele de situatie is is inasumibel en l'actuatie van de govern is op de hoogte de necessitats die in dit moment tenen de ciutadans en de Seguimos con más declaraciones de Esther 10, las que realizó aquí en este programa ayer sobre las mascletas. Dijo que no pueden seguir lanzándose desde la zona de Traspalacio porque hay informes técnicos que lo desaconsejan. Por ello, ha señalado que se está estudiando ya la búsqueda de otro emplazamiento, pero no quiso avanzar ninguna de las opciones que se barajan.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 Volvemos a las protestas sociales porque esta tarde en la plaza de Baix está convocada esa concentración por parte de los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones obreras para exigir al gobierno de Sánchez medidas urgentes con las que combatir la elevada inflación, que está siendo una pesada mochila para empresarios y trabajadores. Se trata de las movilizaciones sindicales que se llevarán a cabo en diversas ciudades españolas. En Elche tendrá lugar a las siete y media de la tarde y cuenta con el apoyo de otras entidades sociales. Y los agricultores también continuarán con sus movilizaciones, no dejarán la calle. Tras la gran manifestación de Madrid el pasado domingo, acaban de convocar para finales del mes de abril, la próxima, en Alicante con el objetivo de defender el trasvase Tajo Segura ante el empeño del Gobierno de subir los caudales ecológicos, lo que va a suponer acabar con los desembalses para regadío de forma progresiva. Pero también reclamarán precios más justos y soluciones a todos los problemas del campo español, que son los mismos que el resto de los sectores económicos. Y hoy está previsto que el consejero de Economía, Rafael Climent inaugure este mediodía una nueva edición de Futur Moda, la Feria de los Componentes para el Calzado en IFA. Este año se llega a la edición 47, en la que se van a presentar las colecciones Primavera-Verano del próximo año, su presidente. Manuel Román reconoce que el sector está en su peor momento. Durante la pandemia las ventas cayeron en picado por las amenazas de aranceles de Estados Unidos y cuando se estaba recuperando el sector estalla la guerra por la invasión rusa en Ucrania. Sigue escaseando las materias primas y se ha incrementado en un 20% los precios para el empresariado. Escuchamos a Manuel Román. Eh, esto nos ha llevado al traste a muchas cosas, muchas previsiones. ¿Vale? Eh, pero sí que es cierto es que eh, siguen escaseando materias primas y siguen siendo súper elevados los precios. En algunos, en algunos casos se han triplicado el precio de estas materias primas. Pero eh, eh, por lo menos hay. Pues con este panorama abre Futur Moda y los componentes siguen con la esperanza de poder vender a todos los fabricantes de calzado que la visiten y abre, como ya dijimos, con 220 expositores de los que un 30% son internacionales y el 14% nuevos. Esta edición de verano está muy enfocada a los componentes naturales y sostenibles, ya que los mercados están exigiendo productos ecológicos. Se abordará también la digitalización de las empresas y se espera superar los 4.000 visitantes. Tras Futur Moda, el 30 de marzo se presentará online todavía las tendencias para el invierno del próximo año. Y el 2 de abril es el Día de la Concienciación del Autismo y desde la Asociación Soles Sin Voz, su presidenta afirma que se sienten ...un colectivo abandonado y piden atención... ...y contestación por parte del Gobierno Municipal... ...y el Partido Popular se ha hecho eco de su situación... ...escuchamos a la vicepresidenta de esta asociación... ...Catalina Agullo. Es un colectivo totalmente abandonado por el Ayuntamiento... Eh, ...tenemos cerca el día 2 de abril... ...el día de la concienciación del autismo... ...y no nos han contestado a la marcha que, tenemos pa, que queremos concertar... ...para el día 3 de abril... Eh, la sede nos la, cer no la cerraron por eh, la pandemia, no nos la han vuelto a dar y queremos eh, que nos contesten, queremos que no nos abandonen y queremos que tener una visibilidad por nuestros niños y por las familias. Nos trasladamos ahora a la sala cultural de la Georgia, donde ayer se llevó a cabo eh, la obra teatral enmarcada dentro del programa Fen Escola para estudiantes del municipio. Los jóvenes eh, disfrutaron esta semana, lo van a hacer durante esta semana, de la enseñanza fuera de las aulas, nutriéndose de cultura, arte, música y literatura del siglo de oro a ritmo de rap. Yanire Perona nos da más detalles del programa Fen Escola. Buenos días. Buenos días, Rosa, así es. La Yotya acoge esta semana actividades enmarcadas dentro del segundo programa de FM Escola para estudiantes del municipio. Los jóvenes podrán disfrutar de la enseñanza fuera de las aulas, algo que les gusta mucho a los adolescentes porque se empapan de cultura, arte, música y literatura por otras vías como puede ser a través del teatro. La obra teatral El perro mutante del hortelano ya se hizo ayer martes y se repite hoy miércoles. Y mañana jueves en dos ocasiones. Habrá dos pases diferentes a las 10 y a las 12 de la mañana y hasta siete centros educativos del municipio y en total 900 alumnos pasarán por las salas del Centro Cultural La Yotya para ver hasta seis actuaciones durante toda esta semana. Yo creo que está muy recomendable porque yo creo que a la gente de mi edad no les suele gustar mucho la literatura y cuando damos literatura en clase o estas cosas tampoco está muy contenta y si vienen a estos mmm, proyectos eh, yo creo que les va, pueden interesar más y les va a gustar más. Pues también recomendamos el ciclo literario La dignidad de la paraula porque arranca este jueves de la mano de la escritora Sara Mesa, autora de Un incendio invisible por el que obtuvo el premio Málaga de novela. También participarán en el ciclo las escritoras Belén Gopegui y Rosa Verbel. La idil de cultura Marga Antón destacó ayer el ambiente cercano e íntimo que se va a generar en estos encuentros literarios. Eh, Javier logra eh, crear un ambient molt intim, en eh, a base de les preguntes que li va fer escritor se crea un un, un ambient molt de intimitat, i mensen die les persones que estan escoltant també, luego, eh, després tenen part de de debat en el que pueden hacer preguntas si el escritor al, al su autor eh, responde, pues es sobre las obras o también les implicaciones o, o el por qué han escrito es Gibres o qué bolí plasmar. Y este año también se podrán adquirir ejemplares en el propio Gran Teatro para la firma. Posteriormente, por parte de los autores, lo contaba ayer el presidente de la Asociación Literaria, organizador del ciclo La Dignidad de la Paraula, Javier Cebrián. Podemos volver a vender libros de la autora en el Hall del Gran Teatro y que la autora firme sus ejemplares. La, la, el tema de la pandemia ha mejorado. Y este año podemos hacerlo. Está dentro del protocolo que Sara Mesa, al final, después de la intervención del público hacia las preguntas que quiera hacer, que es muy importante para nosotros que el público participe en, en, en la charla, en, en el acto en sí, después eh, puede adquirir el libro que considere oportuno o traérselo de casa y Sara Mesa podrá dedicárselo. Y hablamos a continuación de una, de una actuación pues que es muy necesaria llevar a cabo en todos los institutos y en todos los centros educativos, el de inculcar valores y, sobre todo, educación. En este sentido, el Instituto Misteri Delch, con un millar de estudiantes, ha puesto en marcha en este curso un programa bajo el lema Valores en Juego para inculcar a su alumnado el compañerismo, la solidaridad y sobre todo el respeto, en definitiva, a los valores de los deportes olímpicos. Los profesores de Educación Física han sido los encargados de poner en marcha el programa que cuenta con el respaldo de los grandes campeones nacionales que están enviando regalos y cartas con mensajes que están calando entre los estudiantes. Una de las cartas que más ha gustado ha sido, sin duda, la de Rafa Nadal, el deportista más grande de la historia de este país. Con ello se quiere hacer un museo olímpico Para dar, para dar mayor difusión a este programa, según ha señalado uno de sus organizadores, el profesor de Educación Física, Mario Oliva. Esas cartas lo que estamos haciendo es, eh, no solo con las cartas, sino que muchos deportistas nos envían eh, regalos, detalles, todo ello para montar un, un museo olímpico que queremos montar con, con las cartas de los alumnos y con las los pósters y las frases motivadoras que nos están enviando todos los deportistas. Pues mira, eh, una de las frases que más ha calado el alumnado y, y nosotros mismos, y es el gran ídolo español, digamos, es el, el de Rafa Nadal, que nos escribe eh, la frase, perdónate los errores y busca la solución para no repetirlos. Pues a Mario Oliva lo entrevistaremos precisamente por la importancia de este programa sobre las 9 menos cuarto. Y hoy, a las 7 de la tarde, en la Orden Tercera del Complejo Cultural de San José, se va a inaugurar una exposición titulada La Vuelta al Mundo en 160 marcapáginas, en la que se mostrarán estos separadores coleccionados por el ilicitano Sergio Esteban, procedentes de los cinco continentes y de formas y materiales muy diversos. Hay marcapáginas de una tribu india, de las Islas Miconos o máscaras traídas de Colombia. Pues mira, de los que te decía antes, eh, las máscaras precolombinas, que además están bañadas en oro, y, pues son de las que más me atraen. Luego hay otro de Vietnam, que es una una imagen de, de una persona típica, una mujer típica de Vietnam y que está pues en tres dimensiones. Se han colocado varias vitrinas dedicadas a cada continente y una dedicada a niños con un apartado en el que se van a exhibir marcapáginas de la dama, el misterio y el palmeral. La exposición estará hasta el 1 de mayo, ha sido organizada por las bibliotecas municipales y también incluye talleres familiares en los que aprender a hacer estos separadores es el tema principal. Los días 2, 20, 21 y 23 de abril se llevarán a cabo estos talleres. Y además hoy es miércoles central de Cuaresma, vuelve el tradicional concurso de bellas de Serra tras dos años sin celebrarse a causa de la pandemia. A pesar de la lluvia, el jurado está dispuesto a salir a la calle para visitar una docena de muñecos o ninots que han sido elaborados por los participantes, entre particulares, centros educativos y comercios y empresas, que esta ha sido la novedad de este año. Les bellas de Serra son muñecos de carácter satírico que se colocan en balcones, y puertas o escaparates que critican sin que les falte el humor la vida social y política del momento. Y hablamos... Eh... ...de la pandemia, porque después de semanas de descenso... ...la incidencia ha vuelto a subir ligeramente en Elche... ...sobrepasando los 300 casos por cada 100.000 habitantes... ...ahora la, inciden la incidencia está en los 306 casos... ...después de registrarse 199 positivos en los últimos días... ...además en los, en los hospitales hay 10 personas ingresadas... ...una de ellas en la UCI del Hospital del Vinalopó... Y si acaban, atención, las cuarentenas para los asintomáticos o leves, a partir del próximo lunes. Y abrimos ya el tiempo para el deporte. Primero tenemos que aplaudir un logro más para el deporte ilicitano. Nos lo cuenta nuestro compañero José Antonio González buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, nuevo metal cosechado por el taekwondista olímpico Raúl Martínez, esta vez en el Open de Bélgica. Celebrado el pasado fin de semana, el helicitano logró colgarse la plata y ofreció extraordinarias sensaciones después de dos campeonatos en los que no tuvo demasiada fortuna. Así lo cuenta el mismo. Conseguimos llegar a la final en el Open Internacional de Bélgica del pasado fin de semana. Después de las dos últimas competiciones en las que no terminé de encontrarme bien, recuperamos de nuevo las, las buenas sensaciones a nivel internacional y nos traemos así la medalla de plata después de cuatro combates contra los representantes de Bélgica Bosnia, Grecia y la final contra el representante de Gran Bretaña. Conseguimos de esta manera 12 puntos para el ranking olímpico seguimos sumando y esto no para, en dos semanas competimos en el Open de España en Benidorm y terminamos así la gira internacional clasificatoria para el campeonato de Europa que se celebrará en, en mayo en Manchester Raúl Martínez ya tiene puesto el punto de mira en el Open de España que se llevará a cabo el próximo 3 de abril hasta luego Siete de la mañana, 28 minutos y medio tiempo para que ahora Paco Gómez nos hable del Elche Club de Fútbol a la espera del Comité de Competición para saber si aceptan esas alegaciones y cuántos partidos le van a caer a Johan Mójica. Buenos días Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol estará pendiente hoy de la decisión del Comité de Competición ante el recurso enviado para intentar minimizar los daños colaterales que dejó la derrota frente al Valencia en torno a esa roja directa que vio Johan Mojica. Según el acta arbitral, hubo insulto, le llamó el internacional colombiano a Ortiz Arias, el colegiado madrileño hijo de, sin embargo, el futbolista jura y perjura que no le insultó y que dijo algo diferente, como reconocía el secretario técnico de el Elche, en nuestros micrófonos Sergio Mantecón. Desde, desde el otro día es verdad que nada más acabar el partido le hablo con Johan y me comenta que, que en ningún momento le, le insulta directamente y, y le profiere el, el insulto al, al colegiado y luego es verdad que revisando las, las imágenes, pues tenemos eh, muy claro que Que lo que dice pues, es: Me cago en la puta, ¿no? Y, y no, no se refiere al, al insulto que, que refleja el acta. Entonces, bueno, estamos eh, trabajando con el, el Departamento de, de Comunicación y, y de Recursos a ver si, si podemos, pues bueno, pues eh, aportar una, una reclamación para, bueno, para ver si, si puede ser, quedar reducida o, o quitada la pues le sanciona a Johan. ¿no? no será sencillo, teniendo en cuenta que siempre el comité de competición eh, se fía eh, normalmente del de, eh, acta arbitral, en definitiva, de los colegiados. En cuanto a los puntos eh, que el equipo necesita para conseguir la permanencia, el secretario técnico lo tiene muy claro. Harían falta dos victorias. Está claro que, que nosotros estamos... Yo creo que a dos victorias de, de poder estar eh, matemáticamente... Eh, salados, pero hay que conseguirlas, entonces bueno, eh, el, siempre el objetivo, lo hemos dicho, es el siguiente partido, ahora nos toca un, un partido complicado fuera de casa en Bilbao, pero el equipo siempre ha mostrado que también puede competir y, y obtener puntos en estos campos, y bueno, pues eh, lógicamente el, el seguir el camino, pero sabiendo que, que todavía es complicado el, el conseguir esos seis puntos, que, que no es fácil en primera división el, el conseguir una victoria, ¿no? Por otra parte, Mantecón también dejó claro que el tema de las renovaciones va por buen camino, aunque hay un nombre propio, el de Peremilla, el Valencia se ha interesado por los servicios del futbolista que acabaría contrato el 30 de junio, aunque hay una cláusula eh, que le renovaría automáticamente en caso de permanencia. De todas formas, club y jugador ya se han sentado para intentar llegar a un acuerdo antes incluso de conseguir esa permanencia. Hasta luego.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 Muy buen día, ya se ha formado al suroeste de la península la gota fría en altura que va a garantizar la inestabilidad atmosférica durante los próximos días con lluvia, viento y situación marítima alterada. Durante esta madrugada, en buena parte del municipio ya se han registrado algunas precipitaciones de carácter débil, ha seguido soplando el viento fuerte de componente marítima y las temperaturas en buena parte del territorio no han bajado de los 12 grados. Hoy tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones eh, que podrían llegar a ser moderadas o incluso localmente intensas. El protagonista, el viento de nordeste, rachas de más de 60-70 kilómetros por hora. Por lo tanto, una jornada complicada y sobre todo en el mar con olas de más de 3 metros de altura. Las temperaturas máximas previstas para hoy, en buena parte del territorio, no van a superar los 13-14 grados en alguna pedanía rociosa. Haremos los 15 grados. Mañana jueves tendremos una jornada en la que el embolsamiento de aire frío en altura eh, seguirá adentrando por Marruecos. Estaremos en el sector menos activo del mismo. Abundante nubosidad, como mucho alguna gota o precipitación de carácter débil a primeras horas. Temperaturas máximas en torno a los 16 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y ya de cara a la jornada del viernes, ese embolsamiento de aire frío en altura altura dan a gota fría, se va a desplazar al sureste ibérico, al Mediterráneo, y esto se va a traducir en una jornada con mucha inestabilidad atmosférica en la que de nuevo volverán las precipitaciones puntualmente moderadas o que incluso podrían llegar a ser localmente intensas. Temperaturas máximas para el viernes que no van a superar los 14 15 grados. Eh, seguirá soplando el viento fuerte del de nordeste ya para el sábado, restos de inestabilidad atmosférica con apertura algunos claros, precipitaciones débiles por la mañana y de cara a la jornada del domingo volverá de nuevo la estabilidad atmosférica con alternancia de nubes y claros y ya no esperamos precipitaciones.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 el programa que madruga contigo. El miércoles se inaugura en la antigua capilla de la Orden Tercera, en el Complejo Cultural de San José, la exposición titulada La Vuelta al Mundo en 60 marcapáginas, una muestra organizada por las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Elche, gracias a la colaboración de un coleccionista ilicitano, Sergio Esteban. Muy buenos días. Buenos días. Bien, pues 160 marcapáginas. ¿Por qué? Sí. ¿Qué son las marcapáginas? ¿Por qué esta Vuelta al Mundo? ...con lo que has coleccionado? Bueno, pues... Eh, ...hace un par de años volví a retomar conversaciones... ...con Luis Navarro, que es el jefe de la sección técnica... ...de la biblioteca, es amigo y conocido de mi colección... ...y, eh, pues bueno, volvimos a comentar la posibilidad... ...de que se, se pudiese hacer una exposición por la biblioteca municipal... ...y gracias a su empeño, gracias a su buena gestión... ...pues al final ha llegado ese día. Y eh, Sergio, ¿y qué son las marcapáginas? Los marcapáginas son pues todo aquello que utilizamos... ...como separación del punto donde nos hemos quedado... ...con nuestra lectura. Eh, cuando estamos leyendo llega un momento en el cual... ...ya no podemos continuar por la razón que sea... ...principalmente en mi caso por ejemplo... ...por tener que ir a dormir, que es cuando puedo utilizar... Y, y, y dedico el tiempo a la lectura y utilizo un marcapáginas. ¿Y por qué? Porque, eh, no, no porque lo utilizas, eso está claro, son útiles, pero ¿por qué coleccionas los marcapáginas? Bueno, pues lo de la colección eh, ya tenía eh, pues, bueno, una, una buena cantidad de marcapáginas, pero llegó un día en febrero del año 2000 en el cual me juntó ...con un regalo de tres personas... ...cada uno de ellos me regala un marcapáginas... ...uno de un amigo... ...me lo trae de un viaje que ha hecho a Francia... ...otro de un compañero que... que me trae de un viaje que está, ...que ha realizado a China... ...y otro que me regala mi mujer en ese mismo momento... ...pensé... ...¿por qué no utilizar un marcapáginas diferente en cada libro?... ...y bueno, pues a partir de ahí... Eh, ...pensando en que pueda tener una relación con el país donde se ambienta la novela con la trama de la novela, con los personajes, y a raíz de esta idea, pues, adicionalmente eh, a los que pudiera comprar por mi parte, pues empecé a pedir también a los compañeros que salían de, tra de viaje, a los amigos, y gracias a muchos de esos amigos, eh, que alguno de ellos es muy viajero, pues tengo una buena colección. Claro, y por eso, gracias a ello, hay una exposición de 160 eh, marcapáginas sí, sí. que nos dan la vuelta al mundo. Entiendo Exacto. que... ¿Tienes de todos los de todos los continentes? Sí, sí, tengo de todos los continentes. Bueno, la colección es de aproximadamente pues, unos 4.200 marcapáginas. Y no solo son de países, ciudades y pueblos, también son de pintura, como por ejemplo pues, de Picasso, de Miró, de Klin, de Van Gogh, también de música, Vivaldi, Mozart, Puccini, eh, de notas musicales, otros de escritores, otros religiosos, Bueno, hay una gran variedad de, de marcapáginas. Pero los de los países, es, los souvenirs, son los que forman parte de esta exposición, con lo que tienes muchos, eh, muchas piezas para realizar sí, sí. otras exposiciones. Sí, por supuesto, se podrían hacer variadas. Bien, hemos dicho y que. No, y, no son, sí. y no son, perdona, perdona Rosmarie, no son realmente todos eh, souvenirs, eh, hay muchos de ellos que son particulares, muy particulares. Son de, de, de países, pero eh, con una particularidad concreta de ese país, no, no un souvenir en realidad. Ya, pues eso es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Cuál es la pieza de las 160, la exposición que se inaugura hoy en la Orden Tercera? ¿Qué, qué vamos a ver? Eh, ¿Cuáles son los marcapáginas? Porque también tendrán historias. Te, las, te los regalan tus amigos, tus amistades sí, conocidos, yo. o tú mismo sí. vas en busca bueno, de ellos. Sí, correcto, los he comprado, no sé, pues por poner un caso, eh, no sé, dos metálicos que tengo de la isla de Míkonos, que son serie limitada de un máximo de 20. Eh, otro que es de una tribu india de Estados Unidos, eh, la tribu, creo recordar ahora, que se llama Cocopeli. Eh, dos que son de máscaras precolombinas traídos de Colombia. Eh, bueno, hay una variedad importante son auténticas obras de arte por lo que por como lo describes y la sí, exposición así son. Eh, esta colección qué va a pasar porque supongo que será ingresando pero la donarás a las bibliotecas municipales o, o eh, la exposición de hoy es el inicio de muchas otras No lo sé, todo está todo está por ver. Todo está por ver si hay pues eh, alguna entidad más que esté interesada en que las pueda exponer y entonces pues lo hablaríamos para poder hacerlo y aquello de donar a la biblioteca de momento no es el pensamiento, pero bueno, que duda cabe que conforme uno pues termine eh, haciéndose bastante mayor, quizás a lo mejor se haga un planteamiento eh, en, esta, en esta posición. Bueno, pues visto que tienes cuatro mil piezas, mmm, vale, pues vamos a ver, la más eh, para ti, ya sé que es difícil, ¿eh? la más destacada. Sí.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 ¿El que más me ha costado conseguir? Pues realmente no hay ninguno que me haya costado conseguir, porque no es algo que haya ido buscando, sino que he ido encontrando. No hay, no hay un marcapáginas en concreto, salvo que te vayas a eBay, que en eBay sí puedes pues, ver qué es lo que se ofrece y entonces intentar conseguirlo pujando por ello o terminando eh, por ofertar un importe que, que nadie pueda pujar y te lo quedes. No he buscado nada en concreto, lo que me he ido encontrando en el camino. Vale, pues un coleccionista como tú que hace acopio de marcapáginas, también supongo que coleccionará otras piezas. Eso se lleva en la sangre, en el ADN. Coleccionar, recoger, no tirar. Pues no, no, no colecciono nada más. Qué raro, qué sí, raro. De sí, momento, de entonces verdad... tendremos que poner la coletilla de momento, Sergio Esteban. Pues sí. No hay no, quien no ponga No, no creo, no creo que vaya otra colección, creo que con esta colección ya me entretiene bastante, me cubre bastante tiempo y, y no creo que pueda haber otra. Solo recordar, eh, la exposición, ¿cuánto tiempo va a estar eh, expuesta aquí en la Orden Tercera? ¿Hasta pues, cuándo? ¿Y a qué hora se inaugura esta tarde? Se inaugura a las 7 de la tarde y estará desde el día 23 de marzo hasta el día 1 de mayo. Estará abierto también sábados, domingos y días de fiesta. Y incluso pues, eh, se han organizado unos talleres para niños para eh, aprender a hacer un marcapáginas. Los talleres, hay dos de ellos que son los sábados, uno el día 2 y otro el día 23, coincidiendo el día 2 con el Día Mundial del Libro Infantil y el día 23 con el Día del Libro. Pues muchísimas gracias, Sergio Esteban, coleccionista. Gracias a ti. Buenos días. En Telegs, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 8 menos cuarto de la mañana y nosotros desde las 7 venimos contándoles las noticias hoy 23 de marzo es el Día Internacional de la Meteorología hemos destacado el trabajo que realiza nuestro compañero, nuestro hombre del tiempo Vicente Bordonado desde hace 14 años aquí contándonos día a día su parte meteorológico que sigue siendo noticia hoy, no por ser el Día Internacional sino porque tenemos otra dana en la Comunidad Valenciana y en Elche, pues las lluvias van a ser moderadas o localmente intensas. Alcanzaremos una máxima de 14 grados y los vientos serán muy fuertes. Ya hemos recogido más de 100 litros por metro cuadrado en la ciudad y más de 200 en el Altez, por lo que marzo se ha convertido en el mes más lluvioso de los últimos años. Y hablando de años, pues... Algo más de dos ha tardado en llegar. Esa resolución judicial sobre el futuro político del concejal no ha escrito Eduardo García Ontiveros. La justicia ha desestimado su demanda contra Ciudadanos por su expulsión. Ahora el partido le ha pedido que dimita y devuelva el acta de concejal al Grupo Municipal de Ciudadanos. Ontiveros de momento no valora la sentencia. Ha convocado Rueda de Prensa para mañana jueves.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 Futurmoda abre hoy sus puertas en IFA, su edición número 47 es la que se abre hoy y lo hace con la esperanza de sobrevivir a esta crisis que golpea a un sector castigado por el incremento de precios y la escasez de materias primas. De los 220 expositores participantes, un 30% son internacionales. El conseller de Economía tiene previsto inaugurar a mediodía de hoy la principal feria de los componentes para el calzado del país. Y más previsiones, hoy miércoles central de Cuaresma recuperamos tras dos años sin celebrarse Les Belles de Serra, siempre y cuando la lluvia permita al jurado poder evaluar la docena de muñecos con sus críticas satíricas que se han presentado a la edición de este concurso. Como novedades se ha creado una categoría más, a la de particulares y centros educativos se suma la de comercios y empresas. Y en deporte es el taekwondista Raúl Martínez. Ha vuelto a subir al podium en un campeonato internacional. Consiguió colgarse la medalla de plata en el Open de Bélgica del pasado fin de semana. Además, en el Checut de fútbol sigue a la espera de la respuesta del comité de competición para ver si la sanción contra Johan Mojica por un supuesto insulto al árbitro es reducida. <música>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 See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before And though it's just a line to you, for me it's true, I'll we'll never seem so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the end Gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my air. The stars get red and the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.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 Siete de la mañana, 53 minutos. Eh, viene el momento del deporte. Paco Gómez nos habla del Elche Club de Fútbol, de... que se encuentra a la espera de saber si Johan Mojica tendrá tres, cuatro, seis, ocho partidos de sanción. Habrá que esperar, seguir esperando. Paco Gómez, buenos días.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 Son las 8 en punto de la mañana y comenzamos aquí la segunda hora del programa La Glorieta con el repaso a las noticias de esta jornada de hoy. 23 de marzo es el Día Internacional de la Meteorología. Tenemos que hablar del tiempo porque también es noticia. Las lluvias continúan, serán moderadas o localmente intensas. En lo que llevamos de mes ya se han recogido 100 litros por metro cuadrado en la ciudad y más de 200 litros en el Altet. Está siendo uno de los meses más lluviosos de los últimos años. Alcanzaremos una máxima de 14 grados y sufriremos el viento fuerte de Levante. En un día como el de hoy, además de hablar del tiempo, destacamos el trabajo de nuestro compañero Vicente Bordonado que se ha vuelto imprescindible para muchas entidades públicas y privadas que en función de sus predicciones programan las actividades. Bordonado lleva 14 años en esta casa dando cada día su parte meteorológico y creemos que ya ha evolucionado incrementando su fiabilidad.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 Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania ya se están notando en los bolsillos de todos nosotros, con la subida del precio de la luz, los carburantes o la alimentación. Y por ello, para dar respuesta a esta situación y mientras se espera que el Gobierno de Sánchez lo haga, el Gobierno municipal pues, ha anunciado, ayer lo hizo el alcalde Carlos González, un primer paquete de 5 millones de euros en ayudas a las familias, autónomos y micropymes. Nos da más detalles. Marga García, buenos días.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 Pues escuchamos al alcalde Carlos González anunciando esas ayudas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 Is een hulp directe, wat ze is dat ze verbinden met de van de ook ja de die deze families hebben en met de condities van We moeten een model ontwikkelen dat al aan andere Europese landen zoals het is de Oostenrijk, en we het een directe situatie, es inasumible y la actuación del gobierno ha de estar a la altura de las necesidades que en estos momentos tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Y si no hay respuesta del gobierno de Sánchez, pues van a continuar las protestas sociales. Esta tarde, en la Plaza de Baix, está convocada esa concentración por parte de los sindicatos UGT y comisiones obreras para exigir a Sánchez medidas urgentes, inmediatas, con las que combatir esa elevada inflación que está siendo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 acaban de convocar para finales de abril la próxima, en Alicante, con el objetivo de defender sobre todo el trasvase Tajo Segura ante el empeño del Gobierno de Sánchez de subir los caudales ecológicos, lo que supondrá acabar con los desembalses para regadío de forma progresiva. Pero también van a reclamar precios más justos y soluciones a todos los problemas del campo español, que son los mismos que en el resto de los sectores económicos. Y hoy está previsto que el consejero de Economía Rafael Clemente inaugure a las 12 del mediodía una nueva edición de Futurmoda, la Feria de los Componentes para el Calzado en IFA.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 Allí, ayer, se llevó a cabo una obra teatral enmarcada dentro del programa FEM Escola para estudiantes del municipio. Los jóvenes van a disfrutar esta semana de la enseñanza fuera de las aulas, nutriéndose de cultura, arte, música y de la literatura del siglo de oro a ritmo de rap. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 Pues sobre las 9 menos cuarto entrevistaremos a Mario Oliva para conocer más detalles de este programa educativo. Y las puertas, hablamos ahora de literatura porque las puertas del Gran Teatro se vuelven a abrir a los escritores del panorama literario nacional. El séptimo ciclo literario La Dignidad de la Paraula arranca este jueves de la mano de la escritora Sara Mesa, autora de Un incendio invisible, con el que ganó el Premio Málaga. También participarán en el ciclo las escritoras Belén Gopegui y Rosa Verbel. La concejal de Cultura ha destacado el ambiente cercano e íntimo que se genera en estos encuentros. Eh, Javier logra eh, crear un ambiente molt íntim eh, y a base de las preguntas que le va a hacer al escritor se crea un... un... Een ambient ambientje de intimiteit, en als de mensen die het hebben, ook in deze part van debat, kunnen vragen, de de auteur, over de leerlingenrechten, of ook de implicaties, of het hebben of wat ze willen Pues a quien alude Javier Cebrián es precisamente el organizador de este ciclo literario y dijo ayer que se podrán adquirir ejemplares en el propio Gran Teatro con la firma de los autores. Podemos volver a vender libros de la autora en el hall del Gran Teatro y que la autora firme sus ejemplares, pues la, la, el tema de la pandemia ha mejorado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 se han colocado varias vitrinas dedicadas a cada continente y una dedicada a niños en, con un apartado en el que se van a exhibir marcapáginas de la dama el misterio y el palmeral y además la exposición estará hasta el 1 de mayo y ha sido organizada por las bibliotecas municipales y también incluye talleres familiares en los que se podrá aprender a hacer estos separadores los días 2 20 21 y 23 de abril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 comercios y empresas. Les velles de Serra, con muñecos o ninos de carácter satírico, se colocan en los balcones, principalmente, también en las puertas y en los colegios y centros educativos, y critican, sin que les falte el humor, la vida social y política del momento. Y hablamos de la pandemia porque después de semanas de descenso, la incidencia ha vuelto a subir, aunque ligeramente en Elche, sobrepasando los 300 casos por cada 100.000 habitantes. A día de hoy, la incidencia está en 306, después de registrarse 199 positivos en los últimos días. Además, en los hospitales hay 10 personas ingresadas, una de ellas en la UCI del Hospital del Vinalopó. Y acaban, atención, las cuarentenas para los asintomáticos o los casos leves. ¿Eso será a partir...? El próximo lunes. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo no dedico a quien yo quiero, lo que no me da lejos, si alguien detiene mis pies. Aprendería a volar, y si miro todo como niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si no creo así. Cuando me miren sabrán.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 Sabes no cuesta pero solo si se aprende a volar Y si me levanto y miro al cielo doy las gracias sin mi tiempo lo le digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien me en mis pies Aprender a volar Y si miro todo como un niño los colores son internos,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 Llega el momento del deporte, aquí en Teleels Radio Marca. Antes de hablar con Paco Gómez, vamos a escuchar a José Antonio González, que nos habla de un campeón ilicitano, el taekwondista Raúl Martínez, que ha vuelto a subirse al podium en un campeonato internacional. Fue este pasado fin de semana. Consiguió colgarse la medalla de plata en el Open de Bélgica de Taekwondo. Buenos días, José.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 Pues Paco, no solamente de fútbol vivimos aquí en Elche, además con grandes campeones que salen de aquí, de, de esta tierra. Afortunadamente, muy buenos días. buenos días. Buenos días, Paco. Lo bueno es que no solo vivamos del, del deporte del balón redondo, sino que haya muchos equipos y atletas que también destaquen, como el tacuendista Raúl Martínez, que bueno, sin ir más lejos participó en las últimas Olimpiadas. Bueno, ¿hemos mandado ya el recurso al comité de competición? Está mandado y se espera esta tarde eh, la, uh -huh. el fallo del comité de competición, que salvo milagro, todo indica que va a caerle una sanción calcada a la que le cayó a Javier Uah. Pastore, es decir, cuatro partidos, por no ser reincidente, porque una, lesión, una sanción grave sería de cuatro a doce partidos. En este caso es la misma frase, es el mismo perfil de futbolista sin antecedentes. ¿Pero con es lo la que... misma o no? ¿La misma qué? ¿Frase? A ver, según el acta arbitral sí. Ya, pero... <ríe> según el, el Elche, según el futbolista y según todo el entorno, no. ¿Y si mandan ese vídeo demostrando y se lee en la boca que no es...? tiene que verse muy claro eh, no solo en el vídeo sino en el audio que efectivamente lo que sale de su boca no es hijo de sino lo que ayer reconocía el, el director, el secretario técnico, Carlos eh, Sergio Mantecón, eh, que dijo eh, el futbolista colombiano me cago en la. ¿no? Uh -huh. que es diferente, lo primero es un insulto directo a la madre del árbitro, lo segundo es una frase de impotencia que tú a ti mismo te dices, ¿no? pero claro, eso hay que demostrarlo, hay veces que las pruebas videográficas en algunas jugadas sí suponen la retirada de cartulinas amarillas o incluso rojas, pero en el caso de las pruebas eh, videográficas con audio tiene que quedar muy claro y escucharse muy bien eh, que, va, que el árbitro se ha equivocado en el acta. Normalmente el comité de competición siempre lo que ve en el acta va a misa, salvo que se vea muy claro. Bueno, vamos a esperarlo. El, el club ayer tenía fundadas esperanzas. Bueno, vamos a verlo. Yo lo dudo bastante y creo sí. que, a, que a Mojica le van a caer esos cuatro partidos. Uh -huh. El equipo entrenando ya. Ayer ya por la tarde volví a los entrenamientos, esta mañana a las, 10 menos a las 11 menos cuarto vuelven a los entrenamientos, bueno, si la lluvia lo permite porque los campos están <coughs> bastante pesados con, con mucha agua. Pero bueno, recordamos que esta semana no hay competición de liga en primera división, el protagonismo es para las selecciones nacionales. Recordemos también que Elche está entrenando toda esta semana y parte de la que viene sin sus tres internacionales, entre ellos el propio Mojica, Lucas Boyé, que ayer ya entrenaba con la selección de Argentina y Enzo roco que lucas bolleva a participar en una selección que ya está clasificada la albiceleste mientras que roco lo tiene muy complicado con chile ...y Colombia casi imposible... Eh, eh, ...Mojica con, con Colombia... ...esperemos que los tres lleguen bien... ...se les espera para el próximo jueves... ...y recordamos que para ese partido frente... al Atleti Bilbao... ...Francisco ya sabe seguro que no va a encontrar. ...ni con los laterales Mojica por esa sanción... Eh, ...ni con Barragán... ...que también vio la quinta cartulina amarilla... ...tampoco Javier Pastore... ...son las tres bajas seguras para ese partido... ...bueno pues oportunidad para Lucas Olaza... ...en el lateral izquierdo... ...y para Palacios que sigue recuperándose de su lesión que todo parece indicar que llegará tiempo también para, para ese partido. Por cierto, ha caído un entrenador en primera, otro más. Luis García Plaza. <risa> le, sí. estaba claro que Eso sí. de tocar los puestos de descenso sí. pone nervioso a todo el mundo. Y estaba bien. claro que si lo tenían que hacer, esta era la semana ideal, porque ah. no hay fútbol y bueno, pues, tienes dos semanas por delante para preparar al, al equipo. Bueno, pues ah. otro entrenador que cae y desde luego el Mallorca que visitará el Martínez Valero a mitad de abril, vendrá con con entrenador nuevo. Se habla de que el mexicano Javier Aguirre podría ser el sustituto, que estuvo a punto de salvar al Leganés la temporada pasada. Bueno, vamos a ver, pero está claro que eh, los resultados mandan y cuando un equipo se mete en descenso eh, le entran las urgencias y los nervios a todos los, a todos los dirigentes. Paco, muchas gracias. A vosotros. Hasta, hasta, luego. hasta luego, Paco.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 Son las 8 y 34 minutos de la mañana y antes de conocer el tráfico en Elche, vamos con el consejo del día por parte de la empresa amista iOS delche. En iOS delche queremos estar cerca de ti. Te ofrecemos consejos para hacer un uso responsable del agua y reducir tu consumo. Utiliza la lavadora y el lavavajillas a plena carga y ahorrarás agua y energía.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 8 de la mañana, 36 minutos, nos marchamos al otro lado del Vinalopó porque cruzamos hasta donde se encuentra la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta nos cuenta cómo está el tráfico a estas horas de la mañana. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues sigue lloviendo y eso hace que cojamos más el vehículo, aumentando así el tráfico y haciendo más complicada la circulación.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 En Telegraph Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 8 y 37 minutos de la mañana y nosotros ahora abrimos eh, esa ventana a los principales eh, titulares de la prensa nacional de este país. Pero antes eh, les contamos un suceso que ocurrió ayer, una mujer de 46 años y su hija de cinco años resultaron afectadas por inhalación de humo al incendiarse su casa. Ocurrió a las cinco de la tarde en la calle Paz de Torrellano, en Elche. Hasta el lugar se desplazó una unidad del soporte vital avanzado de enfermería y una unidad de soporte vital básico. Los equipos sanitarios las atendieron en el lugar de los hechos del incendio y posteriormente fueron trasladadas ambas al Hospital General. Y ya si te parece Antonio Bazán, vamos a repasar la prensa nacional porque todos ya recogen en portada las consecuencias de la huelga de transportistas y las consecuencias que está teniendo en este país el que tarde tanto el gobierno de Sánchez en aprobar y adoptar las medidas que reclama la ciudadanía para frenar esta inflación, esta escalada de precios. En el país se abre portada con una fotografía con estanterías de leche, sobre todo, desabastecidas, totalmente vacías. Y eh, indica que estantes vacíos par, por el paro del transporte. Bruselas, además, indica el país que plantea cinco medidas urgentes para abaratar la energía. A ver cuándo llega, porque los días siguen pasando. Del Sáhara, en portada también el país hace referencia. La carta, hay una foto, de la carta del presidente del gobierno a Mohamed VI. Sánchez apoyó la autonomía del Sáhara en el marco de la ONU. Y de la guerra ya un poquito menos se habla. Putin se ceba con Yarkov, la gran ciudad ruso hablante de Ucrania. Rusia condena a Navalny a otros nueve años de cárcel. Esto es en cuanto al país. Y eh, vamos ahora con el ABC. El ABC también recoge lo mismo en portada, ¿no? La huelga de transporte, el desabastecimiento que ya estábamos no, empezando a sufrir, ¿no? No, no, Vaya, no entra por ahí. Habla, sí. Sí. ¿Eh? Sí. Habla de los paros y el Sáhara desbordan al gobierno. Ah, claro, el Sáhara es que es muy importante porque menudo lío que se ha montado también internacionalmente este cambio de postura. Pero hay fotografía en portada a gran tamaño de Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos ¿Eh? Exteriores, de Teresa Rivera. La vicepresidenta tercera y también de Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Claro, pues, eh, la, las tres noticias del día, la ministra de Transportes eh, que no llega al acuerdo con los transportistas, Teresa Rivera que no llega o no sabemos si ha llegado a un acuerdo con las empresas energéticas y el ministro de Asuntos Exteriores con esto del sábado. Foto Sahara. de los tres para que los conozcamos. <risas> Pasamos al mundo. Fotografía también de desabastecimiento. Los españoles fueron los primeros en ayudarnos, hablan de Ucrania, pero más que desabastecimiento no, es una fotografía de Ucrania, de un lugar donde hay comida y medicamentos para poder abastecer allí a la gente que realmente lo está pasando bastante más. También la alimentación indica en el mundo que roza el colapso sin que el gobierno tome medidas. Y en cuanto a la guerra, Biden ve... Una, una clara señal de que Rusia valora usar armas químicas, eso es echar más ley al fuego. Fíjate, Antonio, con, esta, con esto de que te meten mie miedo, miedo, miedo, da igual, es que ya no tenemos tiempo para nada, solo para vivir, como de la canción que has puesto, sí. ni para odiar, ni para deprimirnos, hay que vivir con alegría. La razón, sí que abre portada con el paro de los camiones, unos camiones estacionados y los transportistas a pie todos reunidos. El 60% de los huelguistas del transporte está en quiebra técnica. Ucrania, una pequeña fotografía de un desastre, una fotografía de, de después de un bombardeo, cómo quedan las viviendas. Ucrania frena el avance ruso contra quién. Y también fotografía de portada para Rafa Nadal. Nadal hundido y triste. Después de esa pequeña lesión, es una fisura en las costillas que le va a tener cuatro semanas, pues esperando a ver si se puede recuperar y preparar la temporada de tierra, que es donde más él se fija y se centra. Con Nadal, todo puede pasar. Cierto. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Elche, elche, elche. elche es una palabra muy seria.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 avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es Hoy queremos conocer los detalles de un proyecto que el Instituto Mistieri Delch de ha puesto en marcha en este curso bajo el lema Valores en Juego. Los profesores de educación física quieren despertar el interés de sus alumnos por el deporte y por los valores de superación, respeto y cooperación que inculca. Por ello hablamos con uno de sus organizadores, el profesor de educación física, Mario Oliva. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Dime por qué, por qué, eh, por qué este proyecto. ¿Hay necesidad? Pues mira, este proyecto nace de una necesidad que creemos que está teniendo el alumnado eh, sobre el tema de la, eh, de la demostración de los valores. Es decir, no estamos detectando en el alumnado ciertos valores que creemos que son esenciales, como el tema del esfuerzo, compañerismo, la empatía, etc. Por ello, eh, desde el Centro MisteriBels eh, hemos... ...creado el proyecto Valores en Juego... ...un proyecto... ...que nace con la idea de inculcar los valores olímpicos... ...a nuestro alumnado... ...para ayudarles en, eh, en su vida diaria... ...y ayudarles a crecer como personas. Pues es triste, ¿no?... ...que nazca... ...es positivo este programa... ...pero es triste que nazca de la necesidad... ...de que hay, hay, habéis detectado que el alumnado... ...pues no es... ...no es... Eh, ...solidario... ...y no parece que pueda aprender de sus errores. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, venimos también eh, de una época... ...la que ha sido difícil, una época dura, en la cual, eh, pues eso... ...los alumnados están en crecimiento y es normal que cuando no han tenido... ...una época normal, eh, ciertos aspectos se hayan escapado dentro de su aprendizaje. Por lo tanto, creemos que es un proyecto muy necesario que sería importante también eh, difundirlo para que otros centros lo llevaran a cabo, porque eh, estamos hablando de la adquisición de valores fundamentales para la vida diaria y que van a marcar un poco el devenir de, de lo que será nuestra próxima nuestra sociedad del de, de futuro y del mañana. Pues lo has justificado muy bien, es necesario, hay que difundirlo a otros institutos, pero para ello veremos cómo funciona, porque lo habéis puesto en marcha en este curso. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo se van a inculcar esos valores? Pues mira, el, el programa nace desde el Departamento de Educación Física, pero eh, hemos, digamos, eh, incluido... ...dentro del proyecto a todos los departamentos del Instituto... ...es decir, es un proyecto interdepartamental... ...en el cual trabajamos con todos estos departamentos... Para, hacer, ...para llevar a cabo diferentes iniciativas... ...como por ejemplo son los concursos... ...que hacemos de redacciones y de poemas... ...con los departamentos de valenciano, inglés y castellano... ...también con el departamento de informática... Eh, ...llevamos a cabo la revista del deporte... ...y desde nuestra parte de educación física trabajamos el tema de los campeonatos deportivos, en, el cual, en los cuales eh, se valora más la adquisición y la demostración de los valores que lo que son eh, los resultados deportivos. ¿Y cuál es la respuesta que estáis teniendo eh, por parte del alumnado? El alumnado, al principio, como no está acostumbrado a este tipo de proyectos, es un poco escéptico, tiene esa, esa intriga en saber eh, de qué va a ir todo esto. Pero una vez que conoce y una vez que aplica y concursa, participa y, y se da cuenta de que lo que está haciendo es importante, que le va a ayudar en su vida diaria y que además mejora el ambiente entre, entre sus compañeros, mejora el ambiente en el centro y, y se da cuenta que es algo importante, la verdad es que lo han aceptado muy bien, están muy contentos Y, y con ganas de, de que creemos más proyectos, más iniciativas y de ampliarlo año a año. Y Mario, ¿quién no participa en este programa no tiene mejor nota en Educación Física? No, no, esto es un programa abierto a todo, a todo el centro. Digamos, es un programa de centro, no solo entre Educación Física, sino que se premia. Aquí no se trata de castigar al que no, a no tiene adquirido los valores, sino se trata de convencer ...y se trata de eh, que entiendan la importancia que tiene... la adquisición de estos valores. Y... Para su vida diaria y lo que vamos para su futuro... Como, ...como trabajador, como futuro trabajador... ...y como futura persona que va a vivir en sociedad. Bien, pues hemos hablado de la respuesta del alumnado... ...pero ¿cuál es la respuesta del profesorado... ...o qué apoyos tenéis para este, para este proyecto? Pues mira, la respuesta ha sido muy buena. Eh, estamos hablando de un centro que es muy grande que tiene más de mil alumnos y en torno a los 100 profesores. Y la verdad es que la respuesta entre, entre los compañeros ha sido muy buena. Ya te digo Estamos trabajando todos los departamentos unidos para sacar diferentes iniciativas y la verdad es que, todo, verdad es que este primer año está saliendo todo muy bien. ¿Y hay apoyos exteriores? Eh, porque también queréis darle difusión. ¿Lo habéis pensado? ¿Estáis recibiendo eh, cartas de deportistas eh, que son todo un ejemplo o un Así referente? Es. Así es, una de las iniciativas que tenemos es la que el alumnado tiene que ponerse en contacto con grandes deportistas y eh, es para pedirle consejo eh, acerca de, eh, con frases motivadoras para que les ayuden en su vida diaria, eh, tanto en sus retos personales, ...como en sus retos profesionales... ...y la verdad es que la respuesta... ...de los deportistas está siendo muy buena... Eh, ...ya te digo, grandes deportistas... ...como Rafa Nadal, Mireia Belmonte... ...Mar Márquez, Carolina Marín... ...están contestando... ...y la alegría de, del alumnado al recibir las cartas... ...de sus ídolos eh, es inmensa... ...¿y qué hacéis con esas cartas? Pues esas cartas... ...lo que estamos haciendo es... Eh, ...no solo con las cartas... ...sino que muchos deportistas nos envían... Eh, ...regalos, detalles... Todo ello para montar un, un museo olímpico que queremos montar con, con las cartas de los alumnos y con las, los pósters y las frases motivadoras que nos están enviando todos los deportistas. ¿Cómo se están quedando? ¿Te ¿Recuerdas alguna frase, por ejemplo, el campeón que tenemos, Rafa Nadal, aunque no ha ganado el, el último sí. certamen de la Indian Wells? Pero, sí. eh, ¿cu ¿Cuáles son las frases que, que puedas destacar para terminar esta entrevista?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 Pues eh, estamos trabajando en ello, supongo que ahora final de segundo trimestre, ahora eh, abril, mayo supongo que lo tendremos ya acabado y nada, estáis totalmente invitados para cuando queráis venir visitarlo. Pues muchísimas gracias Mario Oliva por el esfuerzo, el trabajo de ese Departamento de Educación Física del Instituto del Ministerio de Elche por inculcar a nuestros jóvenes valores tan importantes como el compañerismo, el respeto y la educación que buena falta hace. Muchísimas gracias y éxito para vosotros y para esta sociedad. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. La glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Ya podéis probar a Elche el contenedor del Residus. recicla el Teus cartuchos de impresora, bombetes LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, psicotés electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza el TeuMini.net mes próximo. Elsbeurags situëts a Carrus, Mercat Central, Passage Germanies, Centre de Congrésos en Plaza Castella. MiniPuntNet a Els, Mesa Prop, Mesa Fácil. Is een missage de Ute Els en Ayuntament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 8 de la mañana 54 minutos y medios. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleels, está en estos momentos en los 12 grados con una décima. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022. Y está chispeando en la calle. Hace 7 años que Julieta Venegas no publicaba un disco. Julieta Venegas a lo largo de su carrera ha ganado un premio Grammy. Bueno, y lo hacemos la noticia porque acaba de publicar uno. El adelanto es Mismo Amor, que la vamos a escuchar en un momento. En su carrera ha ganado un premio Grammy, seis Grammy latinos, siete premios MTV, siete Broadcast Music, ocho Bebo, tres premios Oye, dos Billboard Music. Constituyen alrededor estos de sus 100 premios más o menos que ha recibido. Ahora sé, escuchándote, Antonio, por qué soy tan fan de Julieta Venegas. No, no sabía que, que tenía tantos premios. Y más cosas: cuando alguien aparece en el mundo de la música o en cualquier mundo, dice uno, uy, qué suerte ha tenido con esta canción. No, lo llevan en la sangre y lo han estudiado y han trabajado toda su vida. Es multiinstrumentista, ejecuta oh. alrededor de 20 instrumentos, principalmente el piano, la guitarra y su característico acordeón. Julieta Venegas fue nombrada en 2009 Embajadora de la Buena Voluntad por la UNICEF en México y en 2011 Embajadora Cultural de Buena Voluntad por el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica. Pues vamos. tengo ganas de escuchar. ¿Me vas a poner una de sus viejas canciones no, o la nueva? La mismo, nueva, amor, la nueva, ah, vamos vale, a escucharla. Vale. A ver cómo suena, a ver cómo rimo, suena. Rimo. Vamos a oírla. Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no siento sean si verdad. Algo no está y no lo puedo definir Tu elocuencia confunde cada vez más Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no, no, no, no, no. No. La glorieta con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like Son las nueve en punto de la mañana y comenzamos la tercera hora del programa La Glorieta y lo hacemos con un repaso de las noticias. Hoy es el Día Internacional de la Meteorología, tenemos que hablar del tiempo porque es noticia. Las lluvias continúan, serán moderadas o localmente intensas. En lo que llevamos de mes ya se han recogido...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 ...pues programan sus actividades... ...Bordonado lleva 14 años en esta casa... ...dando cada día su parte meteorológico... ...enhorabuena... ...en el Día Internacional de la Meteorología... Y en la página de sucesos les contamos que una mujer de 46 años y su hija de 5 resultaron afectadas por inhalación de humo al incendiarse su casa. Ocurrió ayer a las 5 de la tarde en la calle Paz de Torrellano. Hasta el lugar se desplazó una unidad de soporte vital avanzado de enfermería y una unidad de soporte vital básico. Los equipos sanitarios las atendieron en el lugar del incendio y posteriormente fueron trasladadas al Hospital General.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 Pues ahora entenderán los conductores Porque es tan difícil aparcar en la zona centro En la zona de la zapatillera Se ha cerrado ese gran aparcamiento en superficie Pero se ha cerrado para conseguir una nueva zona verde. Y ahora hablamos de las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, porque se notan en los bolsillos de los ciudadanos, con esa subida del precio de la luz, los carburantes o la alimentación. Y para dar respuesta a esta situación, ya que el gobierno de Sánchez todavía no la da, el gobierno de Carlos González pues, acaba de anunciar un primer paquete de 5 millones de euros para ayudar a las familias autónomos y micropymes. Nos da más detalles. Marga García, buenos días.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 UGT y Comisiones Obreras, para exigir al Gobierno de Sánchez medidas urgentes, inmediatas, con las que combatir esta elevada inflación, que está siendo una pesada carga para empresarios y trabajadores. Se trata de las movilizaciones sindicales que se llevarán a cabo en diversas ciudades españolas hoy. En Elche tendrá lugar a las siete y media de la tarde, como decimos, y cuenta con el apoyo de otras entidades sociales.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 Con este panorama abre Futurmoda y los componentes siguen con la esperanza de poder vender a todos los fabricantes de calzado que la visiten. Abre con 220 expositores. Esta edición de verano está muy enfocada a los componentes naturales, ya que los mercados están exigiendo ahora productos sostenibles. Se abordará también la digitalización de las empresas y se espera superar los 4.000 visitantes. Tras Futurmoda, el próximo 30 de marzo se presentará online las tendencias para el invierno del próximo.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 premio Málaga de Novela. También participarán en el ciclo las escritoras Belén Gopegui y Rosa Verbel. Este año se podrán adquirir ejemplares en el propio Gran Teatro para la firma posteriormente por parte de los autores. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y las invitaciones se pueden conseguir en las taquillas del Gran Teatro. Los encuentros se celebran los jueves a las 8 de la tarde y al ser en el interior será obligatorio el uso de las mascarillas.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 Seguimos con más previsiones para hoy, porque es miércoles central de cuaresma. Vuelve el tradicional concurso de Les Belles de Serra, tras dos años sin celebrarse a causa de la pandemia. A pesar de la lluvia, el jurado está dispuesto, dice, a salir a la calle con paraguas para visitar esa docena de muñecos o ninots que han sido elaborados por los participantes entre particulares, centros educativos y también empresas y comercios. Les Belles de Serra. ...son muñecos o ninots de carácter satírico... ...que se colocan en balcones, puertas o colegios... ...y que critican sin que les falte el humor... ...la vida social y política del momento... ...esta tradición se perdió a principios del pasado siglo... ...pero se recuperó en 1981... ...por el Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche... ...en la actualidad estos muñecos... se ...elaboran con ropas viejas y utensilios domésticos que van acompañados, como decimos, de carteles muy críticos. Y acabamos hablando de la pandemia porque después de semanas de descenso la incidencia ha vuelto a subir ligeramente en Elche, sobrepasando los 300 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales hay 10 personas ingresadas, una de ellas en la UCI del Hospital del Vinalopó. Y a partir del próximo lunes pues se acaban las cuarentenas para los asintomáticos o los casos leves. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás.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 47-09-15-13. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos anunciado al principio de este programa, a las 7 de la mañana, que tendríamos aquí a los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macía para analizar pues, muchas de las noticias que les hemos venido contando. Gaspar Macía, buen día. Buen día, salud. ...Pedro Soriano, muy buenos días... ...buenos días, buen día... ...a pesar de la lluvia os habéis atrevido a salir... ...así sí, sí. que, gracias... ...porque supongo que hay ganas... ...hay ganas sobre todo de analizar... ...lo que está ocurriendo en este municipio... ...y lo que está ocurriendo también en el país y en el mundo... ...bien pues vamos eh, en primer lugar a lo local... ...esta semana pues es la semana de las protestas, el estallido social ya comenzó con esa gran manifestación del Campo de Elche, del Camp español, digo siempre el Camp de Elche, pero es el campo español en Madrid, sí. continuarán las protestas sociales, eh, hoy mismo tenemos los sindicatos que se movilizan también para proteger los puestos de trabajo y en el Altet tuvimos protesta también, el, el lunes por la tarde, porque eh, ...están muy preocupados... ...y dicen que están muy indignados... ...por cómo... ...están dejándoles... ...la playa del Altet ...tras la extracción sí. de tantas toneladas de arena... ...para regenerar la otra playa... ...la de Arenales... ...no sabemos si se fueron luego a la playa de Arenales... ...los mismos manifestantes a reivindicar... ...de que arreglasen la playa... <risa> ...porque no lo dirás sabemos. tú a mí... ...como si se lo hubiesen llevado la arena a Pontevedra... No sé. eh, ...con el detalle de que el hotel... ...está dentro del Altet, ...la parte esa de Arenales del Sol está dentro eh, administrativamente del Alted, es decir, esa como Arenales, aunque no, no tiene entidad como Pedanía, aunque el ayuntamiento quiera dársela, pero de momento está partida entre el Alted y Balsares. Entonces esa parte está dentro de, de, de, de, de, de, de lo que es el Alted sin tener ayuntamiento, pero vamos. So, claro. bueno, de todas formas. Vamos ver, hay protestas y protestas, quiero decir que aquí todo el mundo protesta con, por algo, por si nidifican las ciertas pardillas, si hay un movimiento de arena, vamos a ver, se moverá más la arena en el un temporal. Que es, dieron 12 camiones los que se lleven, se moverá y par seguramente si se analiza No sé si tendrá ADN, en la, no tendrá ADN en la, la arena, pero bueno, con su componente seguramente parte de esa arena estaba en Arenales y, y el temporal se la lleva adelante. Es decir, es que eso es una cosa sin sentido. Una cosa es que se preocupen, que venga alguien una empresa privada y se lleve arena para otro sitio, pero una cosa dirigida por Costa y diciendo que afecta al club de Galbaña, los yacimientos arqueológicos que hay por allí y tal, pues... Me parece un sinsentido. Lo normal es decir, oiga, vamos a ver, nos interesamos por esta actuación. Explíquenos qué se está haciendo como vecinos de la ALTED, pues Queremos saber qué se está haciendo y que se le explica la explicación que dio el responsable de la operación y tal. Ahora, que no nos creemos nada de lo que digan la, la, la administración y todo es mentira, pues bueno, pues eso es una postura. Pero, quiero decir, lógicamente no tiene ninguna trascendencia, quiero decir, de la ALTED. Si fuese la playa del Pinet... Que dices que no queda arena prácticamente, eh, pues bueno, a lo mejor sí, pero precisamente la playa que creo más, la más amplia que tenemos, que es la de la del Altea pues bueno, pues hay que un poco ajustarse a, las, a, las, a la situación y a la. Y, y, tanto, y tanto, porque estamos viendo que los afectados del deslinde en todo el país están, pidi están pidiendo al gobierno de Sánchez que no siga adelante con esa reforma del deslinde porque parece que lo que le está pasando al litoral evidentemente ha sido por la presión urbanística pero también por muchas actuaciones que han, sido, que, que han estado equivocadas, que parece que, que no se ha trabajado tampoco eh, adecuadamente para proteger nuestro litoral. No, no se ha trabajado con, con miras de futuro. Bueno, sí, aquellos pueblos trajeron estos lodos, es decir, la expansión urbanística de España en los años 60... Pues, pero no fenómenos. siempre, no, no, no estamos hablando siempre de la expansión urbanística, también se están hablando de diques, puertos, sí, de actuaciones eh, sí, no, que han razón, sido muy dañinas. Tienes también razón, para pero las por pañas. ejemplo, sí, una de ellas que, yo, que tenemos muy cerca también es la nueva desembocadura que se le hizo al río Segura, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí alteró... ...ciertas corrientes en el piné. ...claro, el río Segura en el año 82... ...mató a varias personas por una riada... ...y me acuerdo que el gobierno de aquel momento... ...del 82, en un tiempo récord... Eh, ...hizo un encauzamiento... ...desde la contraparada más arriba de Murcia... ...hasta la desembocadura en Guardamar... ...el río Segura no ha vuelto a matar gente... ...y mira que tuvimos una dana tremenda no hace mucho... O sea, eso, ...eso se ha evitado... ...claro, ha habido unos daños colaterales... ...que se dice, que se dice siempre... ...que efectivamente ahí ha habido un cambio que las playas del Pinel lo están sufriendo. No sabemos si es solo la desembocadura de, del río Segura o también eh, la falta de aportes de tierra adentro hacia el mar que impiden esas urbanizaciones de los años 40 que están en, en, la, en la playa del Pinel. O sea, En estos temas yo, mmm, hay que tentarse un poco la ropa ¿no? y, y que hablen los geógrafos y que hablen los técnicos entendidos. Esto no va a ser el gobierno de los tecnócratas, pero que hablen. Y luego que las administraciones actúen en consecuencia. El deslinde pues tiene contradicciones como precisamente en Arenales del Sol, un mm. deslinde que tiene, que, tiene que, eh, que derribar unas viviendas que fueron construidas con toda la legalidad vigente en su momento. Bueno, pues, y luego ah, te vas a Santa Pola y ves, por ejemplo, el Carlotti, sí, <risa> levantado sí, sí, sí, un, sí. un rascacielo en primera en, línea. En primera línea de mar, efectivamente, y, y parte de esa urbanización sí, que le sigue. Claro, hay un despropósito. Todo parte, Pedro lo ha comentado, en los años 60, el desarrollismo urbanístico a raíz del turismo, 60, 70, 80, 90, 2000, es decir, se ha depredado toda la costa. Con el, con el consentimiento de todos los gobiernos que ha habido de un color y de otro, vamos, no de un color y de otro, de los socialistas y Partido Popular, porque vamos a ver qué, par, qué presidente del gobierno eh, en, en los años en que se construía aquí a, a, a, en fin, a Mansalva va a plantearse decir no, no, no, vamos a proteger todo el litoral español que es solo un, para nuestros hijos y esto tal, con toda la, la, la en fin, toda la maquinaria del sistema económico eh, capitalista, liberal, ahí eh, queriendo urbanizar cualquier uh -huh. pequeño metro cuadrado que quedase en la costa, uh -huh. eh, presionando y tal. Eso era muy difícil porque se hubiese echado la, la, los puertos de trabajo que se queda, que se elimina la, la riqueza que no se cree y tal. Entonces, pues bueno, pues todo eso ha llegado. Entonces, ahora que se intenta proteger lo poco que queda en el litoral español, pues claro, se encuentran con problemas con que... Eh, Y ya queda muy poco y que eh, hay que derribar cosas que se han hecho mal, pero claro, se han hecho mal muchas veces de acuerdo con la legislación que había en ese momento. Sí, porque entonces, claro, las viviendas tienen eh, permisos. In, incluso cuando se hace mal, <risa> como el Garrobico ese famoso, <risa> ahí está, cuánto año lleva pendiente de, de, de derribarse y tal, que está uh -huh. todo aquello, claro, entonces ya hay alcaldes de la zona... Socialistas y populares que dicen: No, no, no, no, eso, eso para, ahora no se pues vale 8 millones de derribarlo, pues no, vamos a, a no, reanimarlo. Ahora se pone de ejemplo el derribo del Hotel de Arenales. Sí. Se está poniendo de. Eh, un <risa> referente, desde luego. Eh, eh, tú has puesto de ejemplo el río Segura, la actuación que se hizo en el 82. Uh -huh. ¿Es necesaria la actuación que ya no se va a hacer y que se ha reivindicado por parte de Compromís y Margalló en.? el río Vinalopó, es necesario sacar ya el cemento del río Vinalopó el peso está de... Eh, ¿Compartís las tesis del alcalde del equipo de gobierno, del grupo bueno, socialista, yo, de que no es el momento de, de llevar a cabo esta actuación yo, y qué tiempo habrá, porque subvenciones para este, este tipo de actuaciones ¿las hay? Yo, yo comparto mi, mis propias uh -huh. ideas, no sé, el alcalde tiene sus motivos y, y, y los de compromiso tienen otros yo personalmente no lo veo, o sea Ahora mismo o sea, tenemos problemas en las laderas del río de que están dejándose caer por, por, por agujeros. corrimientos de tierra, por poco llueve, pero cuando mm. llueve ya sabemos que aquí llueve muy mal, llueve muy fuerte, llegan los 100 litros y eso ocasiona que un terreno tan seco se se abran grietas y al final la ladera la, la la, está. Quitar el cemento, yo vuelvo a decir que, que es, como somos periodistas, somos aprendices de mucho y oficiales de nada, porque mm. hemos tenido además, sobre todo los periodistas de pueblo, como hemos tenido que tocar sí. igual Sanidad, que tribunales, que municipios, que tal, al final ese grado de especialización que nos podría requerir la audiencia, hay que confesar que no lo tenemos. Por eso digo que Que confieso que, que yo no soy geógrafo, no soy geólogo o no soy simplemente ingeniero de caminos para saber si al quitar el cemento pues el del río... el kit está ahí, el kit está ahí, porque compromis dice que sí es viable y el PSOE dice que no hay certezas de que sea viable el quitar el cemento del río si va o no a afectar a las laderas. Y se ha pedido Y más en estos momentos en que, eh, no sé, están, y os voy a enumerar, hay socavones. En el convento de las Clarisas en el Molí del Real, en Porfirio Pascual, en la calle de los antiguos juzgados, en Mojapé, Mo Mo Alzafra, que ha sido reparada y con ciertas dificultades. Y la, lo más importante, los problemas del pan del milenari. Con todo esto, es evidente que se justifica paralizar esta, este proyecto, ah, Gaspar. Los que conocí... Y que, por cierto, hoy el equipo de gobierno va a anunciar ¿Cómo van a reparar los agujeros de Porfirio Pascual? Sí, eh, los que conocimos eh, el río sin el... ¿Cemento? Cemento, ah. pues sabemos lo que era aquello. Lógicamente no va a ser lo mismo, según dicen, porque va a haber ahí una actuación muy, con, en fin, muy concreta. Sostenible, con... verde. Reco... Yo de todas formas digo una cosa, el río, el cauce del río, será un cauce del río, pero sobre todo es una rambla, y la rambla su función y su, y su terminología es que era una vía de salida de agua. Entonces, el cauce del río es insignificante comparado con lo que, la labor que hace, la función que hace de rambla. Entonces, hemos tenido ejemplos lamentables en sitios eh, por aquí cerca donde se han instalado viviendas, donde se han ah, instalado ah. incluso mercadillos en una antigua rambla y han acabado arramblados, como dice la palabra, cuando ha llovido mucho. Entonces, en su momento, supongo que se harían los estudios para decir que el agua, la evacuación del agua, que es el río es una gran alcantarilla en ese sentido, un gran, uh -huh. un gran alcantarilla, es? eh, en fin, eh, eh, conducción de agua en caso de avenida, pues qué problema tiene, que llega al final, como no tiene desembocadura, pues llega la salvedad, de Dalt, eh, de, desborda y, y, y, y inunda todo lo de Carrizales y toda la zona aquella, bueno. Eso parece, ya anunció Mireia Moyá que se iba a hacer ahí una actuación para sí, suavizar. Sí, se eso. va a actuar en la desembocadura. Entonces, claro, yo siempre digo, cuando se resulta que van a venir avenidas o se prevén avenidas en otoño y tal, eh, eh, la Confederación del Júcar o del Seguro, en su caso, lo que hace es limpiar los barrancos y los cauces por donde discurre el agua para que el agua no encuentre obstáculos y se desborde. Aquí hemos visto como en el 82, creo recordar, y, o sea, en el 82 y posteriormente creo que también en el 86 el agua ha llegado al borde casi de, la, de, las, mm. paredes del, de las paredes del, del, del río. Entonces, hay que estudiar muy bien qué se debe hacer. Y sobre todo, yo quiero romper una lanza a favor de algo que nadie se acuerda. Tenemos un mural en el río que es lo que le da singularidad al río. El víbora el sí. solo existe en Elche, mientras que el cauce renaturalizado existe en muchísimos ríos. Quiero decir, no quiero decir que una cosa sea incompatible con la otra, pero... ¿Qué pasa? Que la, la actuación aquí que se hicieron en el, en el 95, creo recordar... Eh, Ay, con, que, que vinieron aquí artistas de, de, de Europa, de Dinamarca... ...hacer un mural ahí que entró en el, el libro récord de los Guinness... ...y luego, hace siete años así, en la época de eh, con Mercedes Alonso... ...se volvió a pintar, artistas locales en su mayoría y tal. Eso hay que despreciarlo ya y que si fuese una pintura del siglo XVIII... ...como un edificio racionalista estaría todo el mundo echándose las manos a la cabeza. Sí, pero, decir? Pero, Gaspar, pero yo creo que eso quizás es más sencillo trasladarlo a otras partes de la ciudad, eh, habilitar incluso una exposición al aire libre en una pero zona es que determinada, son. incluso entre los huertos, hacer vale cualquier actuación, el, ya, el, el burla, el... si <risas> dijésemos que la actuación sobre el río fuese una cosa prioritaria porque fuese lo contrario, o sea que, que en la ciudad hubiese... Eh, riego de, de deslizamiento lo que muchos dicen lo que, lo que sí, preocupa mucho al Kander claro. es precisamente que el cemento lo que actúa es, eh, no, frena, no frena no para bueno, el agua y ver. cuando vienen riadas aún causa más destrozos al final vale, pues, Un, eh. otra cosa es que la desembocadura que quieren darle una solución, creo que la no construcción de una, no, pero quieren ahora hacer una gran balsa uh -huh. para poder aliviar precisamente eh, esos daños que Que causa en, en chalés y viviendas que se construyeron y aprovechar mal, el agua de paso porque les dieron, sí. claro, lógico. No, pero entonces, claro, si tienes razón, quiero decir, yo lo que estoy diciendo es que hay que ver eh, soluciones. Sí, el proyecto que, víbora... entonces el, el proyecto víbora ahora se ha planteado volverlo a hacer. Igual hay que hacer renaturalizar eso y, y volver a pintarlo en zonas donde se donde después de plantar árboles o lo que sea, donde se. Donde Hombre, se en las pueda soleras, pintar. ¿no? En las soleras seguirá teniendo el cemento o no, eso. Lo de no... De las ah, bueno, no, no, las no. Las paredes no salen. No puedo... Quiero decir que así, que no se pierda esa singularidad que tiene Elche, que aún hay turistas que vienen y los vemos fotografiando desde el puente en los trozos que quedan visibles del víbora. Le da una singularidad. Yo creo que lo de la. Eh, vamos, lo decía al principio, que los que conocimos esto sin Sin sí, canalizar, también. bueno, yo no tengo mucha noción de lo que era entonces porque ya, ya estaban hechas paredes y todo eso cuando yo recuerdo, pero anteriormente por las fotos vemos cómo son las, las paredes, no existen esas paredes verticales que sí. hay ahora, es decir, el, el cauce era mucho más amplio y las la zonas laterales se fueron rellenando para construir. Entonces, el problema es que aquí la tierra es como de relleno y la, y la arcillosa produce todo lo que produce. Es decir, que la actuación en el río, en todo caso, para subsanar todos esos problemas de baches y de deslizamientos, es muy costosa y de mucho hórdago. Y, y ahora os pregunto una cosa. ¿Se ha socavado eh, el pacto de gobierno? ...con el proyecto de renaturalización del río... ...y el proyecto del Hotel de Calnarisas... ...por las discrepancias que hemos... ...visto estas últimas semanas... ...entre Compromís y, y PSOE. Yo creo que los pactos de gobierno... ...a nivel local, a nivel regional... ...y a nivel nacional... ...gozan de una mala salud de hierro... ...o sea que... ...muchos achaques, pero... Eh, ...la muerte está lejana... ...o sea, es decir, hay achaques... ...hay tensiones, hay... Claro, es que encima lo que no pueden hacer los partidos minoritarios coaligados con los mayoritarios es confundirse con ellos, de alguna manera tienen que… porque evidentemente no son lo mismo, tienen sus idearios y tienen sus programas diferentes y tienen que manifestarlo, pero eso… Es más bien una puesta de manifiesto de que, ojo, yo estoy con estos, pero no soy lo mismo que estos. Uh -huh. no, me acaban de ustedes no me acaben uh -huh. confundiendo porque en las próximas elecciones desaparezco del mapa, como ha pasado ya con algunas coaliciones y algunos partidos minoritarios. Eso sí. yo creo que es un juego que los dos partidos conocen, que los dos partidos uh -huh. saben, el, el mayoritario y el minoritario. El mayoritario siempre jugará a, a, a hacerse valer y decir no... Aquí el que manda soy yo porque soy el que más votos tengo en, en el Parlamento, lo que es en el Pleno, ¿no? Uh -huh. Y el minoritario pues siempre tratará un poco de sacar la cabeza diciendo vale, yo estoy con estos señores, pero nosotros no somos iguales que ellos. Eso a, al final sí. es el último año del preelectoral cuando se rompen las coaliciones. De momento no toca. ¿Y tú cómo lo ves, eh, Gaspar? Pues yo creo que efectivamente coincido con, con Pedro. No hay... En fin, hay discrepancia porque todo el mundo quiere marcar su... Su territorio. Está claro. <ríe> entonces, y, y, claro... Y pues, las era. elecciones se acercan Exacto. y esto es lo que va a pasar. Y entonces vamos a tener más episodios de esto. Entonces, sí. Pero claro, de momento lo tenemos con esta, por ejemplo, con lo del presidente del gobierno de la nación, sí, con, con el con tema el de Záfaro. Marruecos lo de las y armas, de todo. Quiero decir, todo. que ha dado unos giros ahí, que sin consultar a sus socios, mm. el envío de armas, demás. Entonces, pues bueno, el presidente marca territorio diciendo, aquí soy yo quien manda, mm -hmm. y los socios, pues dicen, oiga, usted mandará, pero gracias a nosotros, entonces, pues, haga usted el favor de consultar y tal. Entonces, pues bueno, eso será, pero yo no creo... Y ya que, que estamos en política, en estos asuntillos, ayer mismo conocimos la sentencia para, eh, de, que desestima la demanda que puso Eduardo Eduardo García Ontiveros contra su partido uh -huh. por su expulsión, por haber eh, contratado o haber querido contratar a una funcionaria de empleo, una funcionaria asesora del grupo, sin eh, el consentimiento de, de la dirección, que apostaba por otra. Bueno, eh, Ontiveros ahora le reclaman el acta de concejal. Eh, llamamos ayer a Ontiveros y ha dicho que mañana nos convoca una rueda de prensa que de momento no va a hacer val valoraciones. ¿Qué tiene que hacer Ontiveros en estos momentos? Una vez ya la sentencia que desestima su demanda y dice que, bueno, que la expulsión está ajustada, que no se vulneraron sus derechos, como él le reclamaba al juez. ¿Tiene que devolver el acta de concejal? Hay, do hay dos caminos. Eh, una es la de devolver el acta de concejal y otra es lo que dice la ley. La ley no le obliga a devolver el acta de concejal. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional... Pero ¿y los estatutos hace... de su partido? Aunque, en... ya, claro, no, está expulsado. Pues son ley, de, son pues ley son... de rango menor. Él está en el grupo mixto y tal. Bueno, yo creo que lo que le falta a Ciudadanos ya son episodios como estos que ahora se vayan saliendo sí. conforme se acercan las elecciones para acabar, no digo ya... En una mesa camilla haciendo la asamblea, ya no, no, ni tan siquiera en la mesa camilla, porque. En, no, no habrá paraíso. Hay uno ¿no? que está esperando en el bar de la esquina que lleguen los demás y los demás no llegan. O sea. Yeah. Sí, sí ese es, es, es. es el futuro que se vaticina bueno. para, para Ciudadanos y más aderezado con esto de historias: devuélveme el acta que no es tuya, ¿no? que claro, es mía, que, que lo demás en y, y que yo voy a seguir aquí. Conclusión: Sopre... ¿qué debería hacer García Antiveros? Hombre, yo sé lo que haría si fuese yo. ¿Qué haría si sí, yo? Devuélveme yo iría a mi casa, claro, pero ya lo he hecho hace tiempo. O sea. Porque yo bueno, creo era eso, lo que, que no decía, ¿eh? la, que estaba la, esperando a la resolución para devolver o no el acta de concejal. Creo que no necesita la política para vivir y, no. y eso afortunadamente no, pues siempre es un... En cualquier caso, si se marcha, pues será una pérdida para el ayuntamiento porque está, hay que reconocer que García Ortiveros ha aportado en fin eh, centralidad y sensatez. ha aportado sensatez y, y bueno, sí. una persona de las que... Eh, da gusto tener eh, en, que, en el ayuntamiento porque ves que argumenta y aporta, no aporta unas posturas ideológicas como vemos en los demás partidos que estén a favor de una cosa o de otra lo, si tienen que votar en contra se vota porque lo dice el partido en cualquier caso eh, García Antivero ha sido víctima pues, de lo que son víctimas muchas personas que creen que los partidos son entidades democráticas y que funcionan según eh, en fin, todos los, de los parámetros de de, de participación y consenso y no sé y qué. Libertad y Los demás. partidos son eh, organizaciones de obediencia de vida. Y obediencia debida significa que lo que dice la dirección es lo que se hace. Me y encanta que... la definición. Sí, <risa> pero claro, hay luego, que decir ne, también... Luego te voy a pedir a ti, Pedro, otra definición sí, de partido pero... político. Sí, sí, sí. ¿Claro? Eh, obediencia no debida. Aquí no, son, no estamos en Estados Unidos, donde, <risa> <risa> donde un senador o un representante claro, coge no. y vota en contra de su presidente. Y en, no, no, ¿no? en, ¿no? en Gran Bretaña. en ¿no? Gran Bretaña, que tiene eh, <risa> circunscripciones... Eh, claro, concreta, no hay listas ¿no? abiertas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que dice la dirección es lo que se hace. Sí. Hemos tenido ya otros casos en el Partido Popular, recuerdo a Miguel Tormo, sí. eh, cómo se enfrentó, se lo expulsó y tal. Quiero decir que, que este hombre, pues claro, eh, con razón o sin razón, pues eh, chocó contra la maquinaria del partido que no estaba de acuerdo con su decisión. Entonces, pues bueno, pues al final te quedan dos pensar que tú representas a los ciudadanos independientemente de las siglas y tal, que eso es solo una falacia, porque al final representan las siglas que te han puesto, y, y seguir ahí, o decir, bueno, como ya he perdido esto, pues me voy, y entrar a la siguiente de la lista. Entonces, bueno, pues es una decisión personal. Y que, y que y vuelve a insistir, pues bueno, si se va sin menospreciar a quien pueda entrar o no deje de entrar, pues bueno, se perderá una persona bueno, sensata. Creo que el, cuando... el próximo en la lista era precisamente la funcionaria, sí, sí que fue a la persona que no quiso, de... no quiso la dirección del de, de bueno, partido, yo ya veremos. Tengo que puntualizarle a Gaspar una cosa, que esto de los partidos es la obediencia de vida era así, y en la mayoría sigue siendo hasta que... La doctrina casado ha venido a cambiar esto un poco, ¿eh? Pero ya se ha ido casado, no, no, que casado y su doctrina casado, con él, ¿no? Casado quiso hacerle esa doctrina que decía Bien. Gaspar, de, de, de obediencia Bien. de vida y mira por dónde el que se tuvo que largar fue él. Yeah. Yo creo que los partidos son un mal necesario. Aparentemente funcionan con un sistema democrático. Realmente lo que ha dicho Gaspar, o de, obediencia de vida o te vas, salvo excepciones, tipo casado. ¿no? Bueno, eh, a Pedro Sánchez lo tiraron y las primarias, mira, le auparon. Sí, claro, también, pero, pero sí. bueno, él se, él se, se fue, fue y luego y no dio caso a la dirección. Sí, casado Exacto. igual, o sea, no, no sabemos si casado, de... casado que, que se esto, ha ido muy bien. Que, bien. que los partidos los parece los que también están avanzando, evolucionan, se adaptan, pero bueno, los resultados, míralos, ahí los tenemos. De, de todas maneras, yo cuando estoy en alguna discusión de cafetería o de barra de bar y alguien se enaltece denostando los, los partidos bien. políticos, porque efectivamente tienen muchos defectos, yo siempre hago ah. la misma reflexión. Dime cómo. Claro, claro. Es que son muy no, necesarios. No, a ver, los... in inventa otro. No, vamos, no, no, a, vamos a calentarnos necesarios. la cabeza. Claro. Vamos a ver si discurrimos algún eh, sistema que sea democrático sin necesidad de partidos pues, políticos. Pues vamos a jugar a esto. Y las pruebas son las, organizaciones, las agrupaciones esas de electores o sí, partidos nada, independientes. No, no van a ningún sitio. Que no van a ningún sitio. O claro, o que se demuestran que tenían un interés oculto. Asociaciones ocultos, sociales, claro, vecinales, no, claro, etcétera, no, no, etcétera. Acaban que, rotos. O el de la Aurora. Porque sí, no hay una... Un corpus ahí de ideológico, por, por decirlo. Por eso vamos a hacer aquí un juego. Eh, habéis hablado de la definición de partido político, de Ciudadanos, que, vamos, que está en las últimas con estos episodios. Esto es en cuanto a Ciudadanos. Vamos a hablar de los, de los partidos que tienen representación municipal. Vox. ¿Qué creéis vosotros que le está sucediendo a Vox? Porque también parece que aquí... En Elche está muy desconectado lo que es la portavoz de Vox... ...con el aparato de, de la dirección del partido. Sí, pero Vox, eh, sí, evidentemente. Yo a me han hablado de, no la conozco personalmente, de la portavoz de Vox... ...y eso parece que un poco que no pega, ¿no? O sea, no que, pega, ¿no? Que es, una, es un talante que no, por lo que conocemos de Vox... No, ...no encaja, digamos, al 100%, pero bueno... ...los caminos del señor son inescrutables vos ¿qué tiene? Pues Vox tiene pues, imagen de marca. Está haciendo mucha imagen de marca, mucha bandera de España y eso eh, Vox, pues yo le vaticino un aumento. Aquí en Elche también. en eh, ¿Gaspar sí. en Elche? ¿Vox? Sí, bueno, vamos a ver. estar haciendo un buen trabajo. Hay un votante que, de la derecha que no vota al PP porque le parece blando y vota a Vox, que son más duros. Quiero decir, independientemente de quién esté en la lista, van a votar a Vox. Entonces eso juega en contra de las de las personas que están aquí de los dos concejales, pues claro, son prescindibles, todos son prescindibles, pero digamos que si el alcalde, por ejemplo, que hemos hablado otras veces, eh, que tiene una popularidad, que es conocido tal, pues eh, desaparece de la lista y viene otro nuevo, pues siempre será un hándicap para el nuevo. Bueno, pero en eso este ya caso, hablaremos. porque no, por, quiero decir, porque el votante del PSOE sí que se fija sí. mal en eso, pero el votante de vos le da igual. De hecho. En Castilla y León han votado un señor que no lo conocía, claro. creo que aparte de su familia y unos cuantos amigos más, ¿A la hora de que no lo no han hora. conocido. Ya. Y entonces, pues bueno, se vota esa marca. Entonces, vale, en el Che eh, Compromís, ¿qué puede pasar con Compromís? Es una incógnita, pero las coaliciones... Eh, Porque ellos es? siempre tienen muy malos resultados cuando gobiernan. Sí. Muy malos si y cuando están en la oposición es cuando crecen Claro, eh, compromiso en coalición como decíamos antes o decía yo antes el pez gordo se come al chico es, un, es algo que, que el electorado al final el voto útil funciona, dice claro. bueno pues al final eh, no digrego uh -huh. el voto y ya que es la misma política, ya que son los mismos resultados uh -huh. pues con esto ya así tapo las posibles entradas por la derecha que, pueda, que puedan tener Yo no soy muy optimista. Vale, lo dejamos sí. así, ¿no? Lo dejamos. Veremos qué pasa, ¿no? Sí, como decía que el al Estado de Nueva York dice: no sé si una o ninguna. ¿eh? ¿Cuántas veces el al Estado Nueva York dice una o ninguna? Entonces, por aquí veremos si conservan o se quedan con uno. O tal. Yo, tiene una base de votos que más o menos se ha mantenido. Sí. Es eh, difícil que, que se queden sin representación. Tuvieron en una, en una hace tres uh -huh. legislaturas, ¿no? o así, creo que recordar. Pero vamos, eh, estarán ahí. El problema de ellos es que, claro, van a su programa y estamos viendo cómo cuando se habla con la jefe... En fin, ya, pero el, están la, gobernando y tienen temas muy polémicos. Sí, <risa> ellos van, es decir, los carriles bici, la sostenibilidad, todo esto, pues que les, en fin, está en su ADN, ¿no? ecología, todo esto. Entonces, pues, bueno, están haciendo cosas. Nadie puede decir que no estén haciendo uh -huh. cosas. Y, y, y bueno, pero a lo mejor eh, esa, eso es un poco lo que se esperaba de ellos. ¿no? Entonces, ya. quiero decir que más no, cosas... No tenemos mucho tiempo. Y el PP, ¿no? Hemos hablado del PP que se ha proclamado, acaba de proclamarse Pablo Ruz... Eh, sí, por lo que pueda pasar. <risa> ya sabemos lo vale. que va a pasar. Y PSOE, bueno, pues eh, sigue siendo esa definición, obediencia debida. Bueno, todos... Bien. Eh, mascletas, eh, ¿creéis vosotros que deberían...? <risa> Vamos rápido. ¿Nunca mejor? Sí, sí. Vamos Siguiente. a votarlos. Vamos a la fiesta de la <risa> Y nunca mejor dicho. Las mascletas, ¿hay opciones? Bueno, parece que no se van a lanzar en Traspalacio por ese informe técnico de la Universidad de Alicante que lo desaconsejaba. Además, ayer la portavoz de Compromiso aquí decía que, bueno, que no es lógico, razonable, eh, tantas explosiones sobre un sitio tan delicado como es el MAE. Eh... Pero hay opciones para llevarlo. ¿Tenéis vosotros opciones? Porque no quiso avanzar en emplazamientos. Pues no lo sé, quizás ¿Dónde se lanzan a, las carretillas? O volver otra vez allí. ¿El no paseo estaría de la estación? mal, O al Parque de la Estación, ¿no? No, han, dicho, no, que han, que han no. dicho que no. Tampoco, tampoco no. se puede. Pues no sé. <risa> Algún sitio encontraremos. Yo creo que la gente que le guste la mascleta, si encima está aderezado, con casetas donde se puede tomar una cerveza. Mira, y tal, una buena idea es ahí en la Plaza de la Constitución. Ha de sí, con tantas explosiones que hay un poco. No. la fachada de ahí la tienen que recomponer que en otro lugar. Está bien, está bien parapetada. Eh, no. No, no seas Escalada. así que. que si hay, habría otros riesgos mayores que no, no hay que correr. Pero bueno, habrá que buscarla. Hay que, hay que recordar que las mascotas son un invento más o menos reciente. Sí. Porque aquí durante la fiesta lo único no, que lo se teníamos. tiraba era la del 15 de agosto por la mañana. Entonces, bueno, a raíz de. Diego Macía de. de ...en fin, que, de, que además... ...fui testigo directo de aquella conversación... ...de estar un día de visita... En, la, ...en ...el racó de La Verdad... ...en, en Las Hogueras de Alicante... Uh -huh. ...y asistiendo a una mascletá... ...entonces pues bueno, allí comentó el tema... ...de ver si podíamos poner aquí... ...se si podían hacer aquí mascletar... ...y todo eso y poner los racó que tenía el periódico ahí, ¿no?... ...entonces pues bueno... ...fue Pimesa la que se encargó de ir pagando la mascletá... ...en el paseo de la estación... ...y se fueron ampliando... Y, y posteriormente, pues bueno, se pasaron a a palacios, es decir, que más o menos es una cosa reciente. De todas Popular formas... Claro, y que funciona, claro. que a la gente le gusta, y entonces, bueno, pues mira, por lo menos hay pan y circo, como claro. decía el César. Claro, entonces... Pues a la gente le gusta, pues estupendo. No, que tiene mucho enganche eh, popularmente, entonces, pues bueno, eh, habrá que buscarle, porque claro, alguien dijo, no, la ladera, en el... En el en cauce el río. del río, pero mm. el cauce del río no, hombre, <risa> solo falta que que ah, haya otro agujero ah, más, hay, ¿no? hay otro ¿no? más, más derrumbes, Que más ¿no? Que se nos vaya Porfirio Pascual al <risa> <risa> hondo del barranco. O claro, ¿no? claro, no, que... el molí del real, lo tenemos ahí que caiga también todo. agrietado, claro, madre. Claro, es que si, eh, ni siquiera en el puente del ferrocarril tampoco, porque no, está ahí sí. el molido real, ahí sí. sí. Tal. Es decir, bueno, hay que buscarle un... Un apaño por ahí donde sea, porque esto pues tiene su. Pues eh, bueno, estarán, estarán buscando emplazamiento, que seguro que lo encuentran como el Palacio de Congresos, que encontraron quizá el mejor em, emplazamiento. Uh, uh, uh. Y para terminar, como es la semana de las protestas sociales, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la manifestación histórica, calificada de histórica, del campo español en Madrid? Fueron miles de agricultores de aquí, de la provincia. ¿Qué os parece la protesta de, de los sindicatos de, de esta tarde? ¿Y qué os parece la reacción del equipo de gobierno? Que estamos esperando todas estas protestas, huelgas y demás. Es porque Sánchez no se decide a dar el paso de co concretar ya y aprobar las medidas. Pero el gobierno socialista de aquí, de coalición, pues ayer el alcalde anunciaba 5 millones de euros para ayudar a, a sobrevivir a esta crisis. ¿Qué os parece la respuesta? ¿Del Ayuntamiento de Elche? Hombre, pues independi y, y, y, independientemente... Y los momentos convulsos que vivimos. Independientemente de lo que ha dicho la oposición, de que llega tarde y que hay que aumentarla, pues a mí me parece bien, o sea, que ante una, un Estado generalizado de malestar, por causas que yo no sé si son imputables a nuestra clase política en general o no, o sea, la crisis energética que se, que se ha producido, ¿no?, y que se sigue produciendo, a la que se le van adhiriendo factores como la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, El, ...el lío este que tenemos ahora con Argel... ...que no sé si nos va a deparar que nos cierren el grifo o no... ...creo que no bueno, porque Argel... ...los chinos también se han metido ya por medio... ¿no? ...Argel sí. necesita más el dinero del gas que nosotros el gas... ...como, yeah. como aquel que dice... ...pero bueno que, que haya una mínima reacción pues está bien... ...no sé si eh, al alcalde le llamarán la atención desde su partido... ...y le dirán oye te, te tenías que haber esperado primero a que el jefe... ...diga algo y luego hablar tú... ...no lo sé... Pero bueno, yo creo que... Como, de... di, como pinta muy poco, igual ni pasa desapercibido, ¿no? Es lo que dicen todos, que no hay peso político en Madrid. No, pero los que no, se tienen que enterar lo... de esas ayudas son los ciudadanos. Y yo bueno, creo que eso con, eso, con eso sí que, sí que lo veo una buena decisión. Y si, si no se puede hacer más, pues no se puede hacer sí. más. Y si se pudiera hacer más, que se haga más. Al final van a darle la razón a Pablo Ruz, que pidió que se ayudara a las familias por la subida de la luz. Sí, es verdad. <ríe> es verdad. Que hay o sea, el Ahora lo necesitamos. de además. O sea, claro, decir claro, que, es que claro. lo necesitamos. Claro, las protestas eh, son lógicas porque estamos en una situación para muchos, pues, muchas, muchos trabajadores, muchas empresas, eh, estamos en una situación crítica, en una situación difícil por la combinación de varios factores, ¿no? como que ya ha sabido la la... ...el alza de los precios de la energía por una parte... ...la escasez de materias primas y alza también de materias primas... El, ...con los combustibles que, que están subiendo también... ...entonces claro, que, en fin, yo y creo que ya lo planteé en alguna en algún, en tertulia de esta... ¿eh? ...es decir, que nos cuenten por qué el petróleo que se compró hace meses está ya repercutiendo el precio de, del petróleo que, que se venderá dentro de unos meses. Es decir, que eso es uno de los... Dicen los expertos, dicen los que hablan de esto, que, que claro, que si se repercute ahora, si no se repercute ahora y se repercute después, que a lo mejor las cosas ya son distintas, pues entonces no se comprendería y tal. Bueno, en fin... Eh, tal. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final la gente protesta, sale a la calle y tal Me parece un poco Tildar eh, o tachar unas protestas De que están dirigidas por la extrema eh, derecha o tal y cual. parece que pero es bueno, el argumento Del equipo de gobierno pero eso no anula El que, sean, sí. eh, el que sean bueno eh, eh, tenga razón, ya, ya conocimos en Francia los chalecos amarillos sí. los follones que armaron, que bueno, que decían que estaban dirigidas también por fuerzas no, de, sí. de que si la derecha, de la que derecha si... Y no sé qué. pero bueno, al final es lo que, entonces la gente sale a protestar, yo veo al gobierno muy falto de reflejos quizás también porque está esperando que Europa le diga algo pero bueno, pero es que... eh, claro al final tienes que actuar, si Europa va como va y demasiado bien ha, re ha resuelto todos los temas últimamente de la Que serán todos los países los que tengan una situación parecida. Claro, Entonces Francia, Europa también debería de reaccionar claro. pues, con una agilidad mayor. Aunque pues mira, es que cualquier ter... cosa que se toque hmm. trastoca todo el presupuesto y todo esto. Pues hay el, el, el, el, el que aplaudir, caso, claro. hay que aplaudir al alcalde Delche, porque no ha ¿Sale? esperado a nada. ¿Vale? Ha, ha anunciado. Cuando tenía que anunciarlo y además en la semana donde ha habido un estallido claro. y donde es que han comenzado ya el estallido reivindicativo de los ciudadanos. Claro. Basta ya a, a lo que estamos viviendo. Sí, sí, ¿no? y hay, que, hay, que, hay que actuar y hay que poner medidas. Ahora lo que hay que hacer es agilizar esa ayuda. Pues eh, Gaspar Macía, Pedro Soriano, no hay tiempo para más. Eh, volveremos dentro de 15 días, porque hay más, no, más asuntos que, que analizar. Por ejemplo, del Pleno Extraordinario no hemos dicho nada sobre la deuda histórica. El resultado ah, duró cierto. hora y media, ¿eh? no duró tanto, pero hablaremos de ello más adelante. Y de otros temas que irán saliendo. Eh, eh, seguro. Sí, no paran de salir. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima sí.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 better Pues contigo continuamos aquí en el 101.4 de Teleilche Radio Marca. La glorieta se va, pero vuelven las noticias con Marga García. Nosotros volvemos mañana a las 7. Les esperamos. Hola, Sock Organic. el no container marro, que pronte arribarà a Elche i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i tovallons bruts o chicotetes restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertirem en compostage per alimentar els nostres jardins i contribuir a mel medi ambient i la circular. Tens algun dubte? Tel-resolem en femelch.net. És un missatge, dubte Elche i Ajuntament d'Elche. Ya ja saps tot el que es descompon al marro.